Es martes 19 de julio... ...y de nuevo tenemos por delante... ...el mismo día de calor que ayer... ...alcanzaremos una máxima de 34 grados... ...y en estos momentos... ...nuestra estación meteorológica de Tele-Elch... ...indica 24,1... ...ya tenemos el cielo del misterio instalado... ...los trabajos para el montaje de los escenarios... ...de nuestra festa... ...Patrimonio de la Humanidad... ...han comenzado... ...eso significa... ...que ya estamos cada vez más cerca de las representaciones... ...también la NID del Albar regresa... ...y lo hará con más puntos de lanzamiento... ...este año el cartel anunciador de las fiestas patronales... ...es obra del autor Vicente Javier Poveda... ...se presentó ayer y la ciudad recordó, ha recordado... ...dedicándole una plaza al activista sociocultural y defensor... ...de la lengua y la cultura valenciana Agustín Agullo Marcos... Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos en nuestra tertulia política con el Partido Popular y PSOE sobre las 9 y cuarto de la mañana de las fiestas y de la polémica gestión que está realizando la concejal del área, Mario Lagaliana, por la demora en la contratación de servicios tan esenciales como el lanzamiento de la NID del Alba o el montaje de las barracas municipales. En fin. ...hoy hemos escogido la música de los Beatles... ...para comenzar a despertarnos en un día... ...que nos indica que va a tener... ...que va a apretar también el calor... ...el mismo, el mismo calor que tuvimos ayer... Este famoso punteo de guitarras y panderetas... ...de la canción que compusieron los Beatles en 1965... ...para convertirse en la canción de Navidad... ...que no lo se convirtió, sino en un gran éxito... ...hemos comenzado el programa La Glorieta... ...y también el relato informativo con los titulares... ...con esta música, esta sintonía... ...la imagen del día de ayer fue el izado del cielo... ...del Misteri... ...en lo más alto de la cúpula de Santa María... ...estuvimos allí viendo el izado ...al igual que el alcalde... ...y los responsables del Patronato del Misteri... ...eso se lo vamos a contar... ...va a ser nuestra noticia de portada... ...y lo hará... ...nuestra compañera Marta Pérez... ...también hoy les hablaremos... ...Iciar Martínez nos dará los detalles... ...de la rueda de prensa... ...que convocó ayer la concejal de fiestas... ...Mariola Galeana... ...para hablar de la Nid del Alba... ...y además Yanire Peronas se marchó al yacimiento de la Alcudia... ...porque también nos dieron a conocer los hallazgos... ...que se están produciendo en las campañas de excavaciones... ...que se están sucediendo verano tras verano... ...en este yacimiento arqueológico de la Alcudia... ...por parte de la Fundación, en manos de la Universidad de Alicante... ...aprovechamos la presencia del alcalde en esa rueda de prensa... ...para preguntarle... ...sobre la venta de la casa familiar de eh, Los Ramos... ...y el alcalde, que está en el interior del yacimiento... ...y el alcalde señaló que debe ser de titularidad pública... ...y José Antonio González, en su crónica deportiva... ...nos hablará del regreso ya de Lucas Boyé ...para los dos partidos, ya se encuentra recuperado... ...de sus molestias, para los dos partidos amistosos... ...que se van a disputar esta semana... Y también nos pondrá las declaraciones del técnico Francisco, que dice estar muy tranquilo, porque sabe que eh, Christian Bragarnitz, el propietario del club, tiene controlado eso de los fichajes del mercado y además eh, cuenta con una base segura para iniciar la temporada con o sin nuevas incorporaciones. La Glorieta Con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 7 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo y lo hemos dicho. El Che ya tiene la primera estampa artística de nuestras fiestas patronales. Ayer por la tarde se hizo. Eh, se hizo. ...el cielo del Misterio. hasta lo más alto de la cúpula de Santa María... ...una gran lona pintada que simula el cielo de 150 kilos de peso... ...que protagoniza los momentos más emocionantes de nuestra fiesta... ...que es cuando se abren las puertas del cielo... ...nuestra compañera Marta Pérez estuvo allí presenciando... ...el montaje, el trabajo del montaje del escenario del Misteri... ...y esta es la crónica que nos trae hoy... ...muy buenos días Marta. Buenos días Ros... Ayer en la Basílica ya comenzó el montaje de la tramoya alta con el izado del gran lienzo que simula el cielo, un momento espectacular en el que participaron hasta 14 operarios que tensaron las cuerdas hasta cubrir la cúpula de Santa María, una tradición que se viene haciendo desde hace siglos y supone el punto de partida a las representaciones de las fiestas de agosto. Una vez colocado el lienzo, durante los próximos días se montará el resto de elementos como las puertas del cielo o la maroma. Y no será hasta la semana que viene cuando comience el montaje del cadafal y el andador para que a partir de San Jaime ya puedan empezar a ensayar los escolanos y la capella en el interior del templo. Pues gracias Marta, estaremos muy pendientes de esos trabajos artesanales, tradicionales que se heredan pues, de generación en generación y durante estos siglos, trabajos del montaje de la tramoya alta y baja del misterio, una tramoya medieval. Pues no se perdieron el inicio, esos momentos espectaculares, ni el alcalde, Carlos González, ni el presidente del patronato, Francisco Borja, estuvieron allí y estas fueron sus declaraciones. Creo que todos estamos muy contentos, es una inmensa alegría ver Izar de nuevo el cielo, hemos podido comprobar en esos instantes cómo, cómo revivimos las sensaciones de otros años y sobre todo cómo empezamos ya a pensar que el misterio está a la vuelta de la esquina y que Elche va a volver a disfrutar de lo que representan la, las representaciones del misterio. Así que bueno, una inmensa alegría y una gran satisfacción de ver Izar el cielo con lo que eso representa presenta para la ciudad. El mundo del misterio, el mundo de la fiesta está en su casa, en la Basílica de Santa María, donde se celebran las representaciones y este año serán recibidas por el pueblo de Elche con más alegría que nunca. Así que viva la Virgen María y viva el misterio. Pues no se equivoca Francisco Borja porque este año hay muchas ganas del misterio de verlos de ver las representaciones durante los ensayos generales del 11, 12 y 13 de agosto y también el 14 y 15 con las puertas de la Basílica y seguro... ...que eh, también con el calor será bienvenido. Y en cuanto a los invitados para las representaciones de este mes de agosto... ...pues están a la espera, dijo el alcalde, de que confirmen su asistencia... ...y lo más inmediato son los nuevos patronos... ...que Ayuntamiento e Iglesia han nombrado para la renovación... ...de la mitad de la Junta Rectora del Patronato... ...está previsto que se den a conocer muy pronto esta misma semana... ...es lo que dijo ayer el alcalde... ...los patronos de la Generalitat ya se dieron a conocer la pasada semana". Y otro de los momentos más esperados de nuestras fiestas patronales, que se produce como preludio del Misteri es la noche del 13 de agosto, la Nid del Alba. Ayer, la EDIL de fiestas, cuestionada por cómo está gestionando las fiestas, ya que los contratos se están realizando por la vía de urgencia, nos dio algunos detalles de la Nidel del Alba de este año, que vuelve tras dos años sin eh, realizarse por culpa de la pandemia. Nos cuenta esos detalles nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ross. La NID de la Alba se abrirá este año a cuatro nuevos puntos de lanzamiento para incrementar la magnitud de esta fiesta declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este año los puntos de lanzamiento de palmeras se amplían a cuatro más. Jardín de Andalucía en el Toscar, Parque 1 de Mayo en Carrús, Plaza Castilla en Altavís y colegios del sector Quinto. En el centro de la ciudad se mantiene tanto la coeta como el lanzamiento de palmeras. La pirotecnia Ferrández será un año más la encargada del espectáculo de fuegos artificiales, que ya saben en dura aproximadamente 45 minutos y que finalizará con el lanzamiento de la Palmera de la Virgen desde la Basílica de Santa María y el Aroma Silicitanos. Además, Mariola Galeana, que es la de fiestas, ha recordado que se ha incrementado la cantidad económica para la celebración de esta noche, lo que llevará al lanzamiento de más de 8.000 elementos entre coheta y palmeras. Asimismo, se incrementará el número de cohetes pasando de 1.000 carcasas de truenos a 1.800, de 90 carcasas de efecto tronco a 140 y se lanzarán en ...en torno a 2.000 palmeras más que en años anteriores. A zonas y barrios que no estaba contemplado años anteriores... ...y como novedad la Nidel del Alba se abrirá de la zona centro... ...llegando a la zona más altavis, altavis nuevo... ...a la zona de Toscar, a la zona de Carrús... ...y a la zona de sector quinto. El resto de zonas ya saben que... Como años anteriores, ya están incorporadas dentro de la NI del Alba. Por tanto, con todo este incremento en lanzamiento tanto de pirotecnia como de cohetería y abriendo y ampliando estas zonas, yo creo, y sobre todo con la participación de todos los ilicitanos y ilicitanas, vamos a vivir una NI del Alba, yo creo que mmm, bastante importante y podría llegar a ser única hasta el momento. Y los ilicitanos, empresas y entidades podrán patrocinar las palmeras de la Nidalba para hacer ofrendas o dedicatorias a seres queridos que se lanzan por valor de 150, 250 y 300 euros. Una cuantía que no se ha incrementado a pesar de la subida de los precios generalizadas, es lo que advirtió la Edil de Fiestas, que estima que estos patrocinios se van a incrementar en un 30% más que en 2019. Hacemos un año más la campaña de patrocinio de palmeras y que en la que todos podemos engrandecerla y potenciar la nid de alba como merece a través de estos patrocinios haciendo como siempre saben patrocinando una palmera hacemos ofrendas y dedicatorias a nuestros amigos seres queridos o simplemente por participar en ella contribuyendo a su puesta en valor Pues cuando se queman tantos kilos de pólvora en solo una noche, siempre hay que prevenir accidentes y por ello los dos hospitales de Elche han elaborado folletos informativos que recogen recomendaciones sanitarias para tratar las quemaduras. De esta manera se dan instrucciones a los solicitanos sobre qué hacer si sufren este tipo de heridas por el uso de petardos o fuegos artificiales. Los folletos se van a repartir en los puntos de venta de los fuegos artificiales, en los centros de salud, en los servicios de urgencias policía y ayuntamiento en el tríptico podemos ver consejos como que las quemaduras deben lavarse solo con agua limpia o suero fisiológico que hay que proteger la herida con compresas estériles o ropa limpia empapada en suero y acudir por supuesto a los a, a los puntos de atención sanitaria de la ciudad o pedanías que durante la de del alba se van a habilitar Y las críticas de la oposición a la gestión de la concejal de fiestas continúan. Ayer el Partido Popular acusó a la Edil de privatizar las fiestas por haber acordado este año cobrar entradas para acudir a la barraca pop popular municipal con el fin de ver los conciertos que el Ayuntamiento ya paga a las productoras de Melendi o Juan Magán. Piden a la concejal que rectifique y que estos conciertos continúen siendo gratuitos como hasta ahora. Escuchamos a Claudio Aguilaver, portavoz del Partido Popular. Miren, hemos pasado una pandemia, con una inflación galopante, con unos precios disparados, un gobierno que se hace llamar progresista y socialista no puede privatizar una barraca popular, porque lo único que está demostrando con estos hechos es una cosa, que está totalmente alejado de la realidad social de nuestro municipio. Porque una familia de cuatro personas que quiera ir a los conciertos de la barraca popular va a tener que pagar entre 60 y 80 euros. Señora Mariola Galeana, señor Carlos González, ¿ustedes creen que los solicitanos están para gastarse ese dinero? Por eso, desde el Partido Popular pedimos a Partido Socialista y a Compromís que recapaciten, que den marcha atrás y que eliminen esta medida, que la barraca popular siga siendo, como hasta ahora, gratis. Y para acabar con el bloque de fiestas hablamos de su cartel, es obra de Vicente Javier Poveda que ha escogido la imagen de la Nid del Alba desde las alturas para anunciar las fiestas patronales de este año. La presentación de la obra Vuelve la luz, vuelve el color, vuelve, vuelven las fiestas, ese es el título, se llevó a cabo ayer por la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El alcalde felicitó al artista por saber plasmar en el cartel elementos característicos de Ilche como sus barrios y por evocar a un pueblo que se vuelca con sus, con sus fiestas y volvió a repetir en su discurso que espera que estas sean las mejores. Desear que tengamos unas fiestas muy felices, que disfrutemos mucho, tenemos un magnífico cartel, tenemos poco a poco tenemos todos los elementos que nos van a llevar a unas fiestas excepcionales que entre todos y todas, los entes, los ciudadanos, el ayuntamiento, tenemos que hacer que sean las mejores fiestas de agosto en muchos años. Y nos trasladamos ahora al yacimiento de la Alcudia, donde continúan los trabajos de excavaciones arqueológicas en un año especial, en el que en menos de un mes se va a celebrar Ese 125 aniversario del hallazgo de la dama. Yanire Perona estuvo ayer en la rueda de prensa y esta es su crónica. Muy buenos días, Yanire, cuéntanos. Buenos días, Ros. Pues los trabajos de excavaciones arqueológicas en la Alcudia continúan en un año tan especial como es este, el del 25 aniversario del descubrimiento de la dama y lo hacen en diferentes zonas, concretamente en Tres, donde se han encontrado restos íberos, púnicos y romanos. Y como saben, la Alcudia ocupa un espacio muy amplio y a día de hoy solo hay un 15% excavado. Es por eso que las campañas de excavación no han acabado ni mucho menos, sino que están comenzando. Una de las novedades más destacadas es el descubrimiento de una estructura muy poderosa, de 9 metros de longitud y 1 metro de anchura, que según los estudios que se están realizando pertenecería al siglo III a.C. Por otro lado, en las termas orientales, donde además alumnos de grados y másteres de la Universidad de Alicante han podido volver a hacer sus prácticas allí, llevan ya 15 días de excavación y en los próximos meses se esperan conocer más hallazgos. Es por eso que los responsables invitan a la, a la ciudadanía a visitar el Parque Arqueológico en el mes de septiembre, en el que se prevé que hayan muchas más novedades. La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha hecho hincapié en que la alcudia es de todos y que cualquier ayuda, tanto de instituciones públicas como de entidades privadas, es bienvenida. La escuchamos. Creo que eh, precisamente por el valor patrimonial que, que este yacimiento eh, tiene para, para la ciudad de Elche y para toda, y para toda la comunidad valenciana, en, en definitiva, y para, para todo el Estado, creo que habría que hacer una apuesta desde el punto de vista del sector público y del sector privado en, en, en descubrir toda esta, toda esta labor. Yo siempre digo en mis intervenciones que la eh, alcudia de Elche no es de nadie y es de todos. Pues la pasada semana Alejandro Ramos aquí anunció en el programa La Glorieta hace unos días que la casa familiar de, su casa familiar junto a toda la colección de su abuelo lleva en venta desde el pasado mes de noviembre mmm, y que no ha recibido aún ninguna oferta de entidades públicas. Bien, pues ayer le preguntamos al alcalde y señaló que esta vivienda tiene gran importancia por estar en el interior del yacimiento de la Alcudia y considera que debe ser de titularidad pública. Pues el interés que desde mi punto de vista como alcalde de la ciudad tiene que una propiedad privada incardinada dentro de un contexto como es este yacimiento, pues eh, su finalidad o su titularidad, mejor dicho, pues finalmente tendrá que ser pública. Eh, que sea pública tiene distintas posibilidades, ¿no? ...ya el tiempo irá concretando dichos aspectos... ...por eso decía que no puedo decir... ...ni quién, ni cómo, ni cuándo... ...pero en cualquier caso sí aporta esa reflexión. Y ayer la vicepresidenta del Consejo y consejera de Igualdad... ...y políticas inclusivas, la crevillentina Aitana Mas... ...realizó su primera visita institucional a Elche... ...para reunirse con el equipo de gobierno y fijar proyectos de futuro, también para tratar otros problemas del pasado que siguen sin resolverse, como lo que ocurre en la residencia de Altavix, donde las familias se quejan de las malas condiciones en las que están los usuarios. Aitana Más anunció que tendrá una reunión con esas familias en agosto o septiembre, para poder visitar el centro y conocer de primera mano las necesidades del mismo. La escuchamos el centre Altavix, eh, yo sé wey eh bueno anunciar que heb een reboot gemaakt een reuniër te kunnen aan Recova, aan amb, amb mijn familiars, en juntament aan de noodzaak, ik denk, om te en de eerste de die en de families te kunnen escorteren. Ik de eerste, of ik in de volgende week, of de in de komende weken, of in augustus, of in september, of in in of in september, verles dos parts, per a poder, com deia, vindre de a la ciutat, a ells... en te reunió amb les famílies... ...i al mateix temps visitar el centre per a poder, diguem, de tota diguem, en de de families en de de families en de families en de families de families en de families en en en en 7 anys de llegar a A ser de 6.000 personas a cero. Esto supone que Elche se está resolviendo en este ayuntamiento los expedientes dentro del límite que contempla la ley, es decir, un máximo de seis meses. Hablamos de los problemas por los que atraviesa el Camp Ayer en nuestro programa La Glorieta, el presidente de Rigos de Levante, Javier Berenguer, lamentó que la ministra de Transición Ecológica continúa recortando cada mes el trasvase Tajo Segura. Aseguró que están trabajando para conseguir rebajar el precio del agua desalada que llegará a final de año a Elche desde la planta de Alicante y anunció que temen que pronto subirá el precio del trasvase Tajo Segura agua del trasvase sigue siendo el mismo, pero lo que sí que podemos advertir por parte de la confederación ellos siempre ellos calculan precios ellos, pero claro ellos lo que no van a hacer es nunca perder dinero. Uh -huh. Entonces qué hace la confederación que debería hacer a lo mejor todos los años pero no lo hace todos los años. Lo que hace es que cuando eh, según ellos la última vez creo que fue de cuatro años Sacaron, digamos, recalcularon todos los precios y entonces hubo una subida importante que eso se produjo el año pasado. Pero, claro, ahora tenemos el miedo de qué ocurrirá cuando, con los costes energéticos que están teniendo, ahora no se están repercutiendo, pero se repercutirán. Entonces llegará un momento en que esa subida de precios va a ser importante cuando ellos recalculen. Y, ...y saquen precios de con el coste, sobre todo los costes energéticos... ...que siempre se ha hablado que un kilovatio, eh, un metro cúbico... ...es un kilovatio aproximadamente, pero claro, lo que vale un kilovatio... ...de luz ahora no es lo que valía antes, entonces... ...cuando se recalcule todo eso volveremos pues a ver... ...porque creo que va, tiene que haber una subida muy importante. También en cuanto a las inversiones previstas... ...se han tenido que aparcar algunos de los proyectos... ...como la construcción del embalse en la zona de Torrellano... ...para almacenar las aguas reutilizadas... ...de la depuradora del Rincón del León... ...debido al incremento de los precios pero de momento continúan tramitándose otros proyectos importantes como la creación de las plantas fotovoltaicas para poder utilizar el agua del hondo y la planta desalobradora. Y terminamos con el Festival de Cine de Ilche porque acoge hoy martes a las 7 de la tarde la mesa redonda en la que van a participar caras conocidas como el coloquio estará coordinado por el alcoyano Tirso Calero, cineasta guionista de series ...como Amar es para siempre o Ana del Hilo Siete... ...contará con la presencia de Fernando Remayo... ...Manuel Cafallé o la actriz alicantina Lola Marcelli que recientemente ha aparecido en la serie adolescente de Netflix, Élite, y como protagonista en la serie de televisión española Mercado Central. Los profesionales del sector contarán sus anécdotas, hablarán sobre carreras profesionales y tendrán también espacio para reflexionar sobre la fama. Por su parte, las proyecciones de cortometrajes a concurso vuelven a celebrarse también esta noche a partir de las nueve y media en el Lord del Chocolater. Y la playa de los arenales. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Todos los días desde el Beats Club Conviction de El Carabasí con Teresa Fernández. El abanico tu magazine refrescante de este verano. En Tener.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 Fundación Mediterráneo. La Fundación. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las siete y media de la mañana y antes de la crónica deportiva y de la previsión del tiempo, vamos con una novedad musical y es que la agrupación famosa Mocedades se ha unido con la novia de América, Lucero, para cantar pues, una versión de una canción muy popular, ¿Qué pasará mañana? Ik Radio Marca. Pasan dos minutos de las siete y media... ...y es momento de dar paso a nuestro compañero José Antonio González... ...nos trae la crónica deportiva... ...de hoy martes, vuelven los entrenamientos... ...y vuelve Lucas Boyé ...después de recuperarse de las lesiones... ...y además nos trae declaraciones del técnico... ...de Francisco, las realizó el pasado viernes... ...dice estar muy tranquilo... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Elche Club de Fútbol continúa con su puesta a punto en la pretemporada. Este martes la plantilla entrena en sesión matinal sobre el césped del Diez y Borra. La principal novedad en la doble sesión de ayer fue el regreso del delantero Lucas Boyé, que ya ha superado sus molestias y estará disponible para participar mañana por la tarde en el amistoso ante el Villarreal B y el próximo sábado contra el Leganés. El equipo ilicitano ha entrado de lleno en la tercera semana de preparación y siguen sin llegar los fichajes. El técnico Francisco Rodríguez reconoció el pasado viernes en la sala de prensa que hay varios movimientos que están encaminados. Y, y bueno, a partir de ahí, es verdad que el mercado no, no, no, no es fácil para nadie, para nosotros menos. Ya estáis viendo que tampoco son muchos los movimientos, salvo algún equipo que está ya de inicio invirtiendo muchos, muchos millones en traspasos. Pero bueno, a nosotros nos toca esperar por por cómo está la situación de mercado y, y en este sentido de verdad que estoy tranquilo porque tengo una muy buena base del año pasado y lo que venga van a ser eh, retoques importantes, lógicamente, que necesita la plantilla y que se van a hacer. Hay varias cosas que están encaminadas y que yo espero que pronto se cierren, pero ya digo, eh, no es otra situación que he podido vivir en otro sitio donde la incertidumbre, la, la inquietud me ha llevado a, al nerviosismo, todo lo contrario. Estoy trabajando desde la tranquilidad de saber que, ...que van a llegar... ...que se están haciendo bien las cosas... ...tenemos un, una dirección deportiva... y un propietario que, que maneja... ...a la perfección este sentido del mercado... Y, ...y me hacen estar tranquilo claro". El entrenador del Elche también afirmó... ...que se buscan futbolistas conocidos... ...por el cuerpo técnico Franji Verde... Cristian Bragarnik en ese sentido... ...espera poder dar un empujón... ...a la planificación deportiva esta semana... ...el Elche a pesar de ser uno de los pocos equipos... ...de primera con margen para fichar... ...sigue sin anunciar ningún movimiento en el mercado... ...por otro lado destacar que el club ya ha superado los 10.000 abonados. Cabe recordar que mañana miércoles finaliza el plazo de la primera fase para la renovación de Carnés. Además, ya se conoce el horario para la jornada 4 de Liga ante el Villarreal, fuera de casa. Se disputará el partido el domingo 4 de septiembre a partir de las 6 y media de la tarde. Hasta luego. El tiempo en Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Muy buen día. Mientras por el noroeste de la península se retira la masa de aire cálido, aquí en el sureste ibérico nos seguirá acompañando para garantizar el calor, aunque el viento de componente marítima evita que se disparen las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos despejados, noche tropical, sobre todo aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 24 grados, al igual que en Santa Pola, en Torrellano, la temperatura no bajaba de los 25 grados y en Tabarca noche ecuatorial con una temperatura que no ha bajado de los 26 grados. En el sur del Candales temperaturas mucho más llevaderas en Matola, Derramador, Valverde han alcanzado los 18 grados hoy tendremos una jornada estable con predominio de cielos despejados viento en calma por la mañana a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer nos seguirá acompañando el calor eh, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán o alcanzarán valores en torno a los 34 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 35 casi 36 grados mañana miércoles un pequeño respiro, viento flojo de componente este, cielos despejados temperaturas máximas en torno a los 32-33 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 24 grados nos siguen acompañando las noches tropicales y a partir del jueves con el avance de la masa de aire tropical continental, más calor volverán a subir las temperaturas para el jueves 34 grados, viernes, sábado alcanzaremos los 31 30...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 MUZIEK Ahir, per la vesprada, Elche va tributar un homenatge a l'activista sociocultural i defensor de la llengua valenciana Agustí Aguiló, qui va morir l'any 2021 víctima d'un càncer. Es va convertir en un referent en la defensa del valencià durant els anys que va estar... ...al front del Casal Jaume Ier d'Elche. L'Ajuntament li ha dedicat... ...una plaça pública, l'antiga plaça del Pont. ir per la vesprada... ...la seva família va destapar... ...la placa amb el seu nom, Agustia Ulló i Marcos... ...activista sociocultural... ...defensor de la lengua i cultura valenciana. El president de l'associació El Tempir... ...Josep Escribano... ...va ser l'encarregat de parlar... ...del legat d'Agustia Ulló... ...i per això avui el tenim... ...ací al programa La Glorieta. Molt bon dia Josep. Bon dia. Agustí Aguilo. Te sí. el joc que es mereix. Jo penso que sí, jo penso que era just que se li poguera fer aquest, aquest homenatge, este homenatge a la Ciutat d'Alts i concretament en una plaça tan simbòlica de camí al Casal, que sempre les persones que passen per allí sempre podran saludar i dir, "Mira, vaig al Casal, Agustí, mira, vaig al Casal", perquè realment ja, in dat moment, el principi era el casal ja un primer de het mm. casal acció cultural país valencià de Però tota la gen de ella het al casal o a Calagusi, mm. no? Claro. Yeah. Què passa que un espai tan emblemàtic is dat de mensen les persones que estan al cap de d'estos no? I, claro, no es kan l'èxit del Casal sense la implicació i el treball tenaç de l'Agustin i la seva bonhomia a l'hora de tractar la gent que passava pel, pel Casal. Aleshores, clar, jo que era necessari eh, homenatge i homenatge s'ha fet eh, en una plaça que és, eh, jo que molt bona, en un jardiner uh -huh. també que conté. Que té la, la plaça, i per tant, vas de plaats En dat, om de al Casal het En heeft er iets In de organisatie? El... In het joc? In deze plaats? No. We hebben niet We hebben de familie. een samenwerking. We een ...entitats i particulars, ...que demanem que per favor se li dedique un carrer o una plaça a Agustí... ...en homenatge a tota la trajectòria que ha tingut... ...tant al capdavant del casal, com també que forma part de la Junta Directiva del Tempir. I aleshores nosaltres entenem que l'Ajuntament accepta o aprova... ...i aleshores ja ha passat, va ser immediatament després de morir ell... I immediatament, dus, ha passat un temps fins que s'ha trobat quina era la plaça i el jardí. I això és una qüestió ja més de la família. I quin legat és el que ens va deixar? A veure, jo crec que hi ha tres coses per definir eh, Agustí. La primera cosa és la franquesa i la bonesa d'Agustí. No? Jo penso que no podem entendre Agustí sense el somriure d'Agustí. És a dir, Agustí és una persona que era, el, que era el casal i era una persona franca que tenia tota la gent dat het Casals oberen het Casals aan activiteiten die ze willen proposeren, des een expositie van de presentatie van een livre, van een documental, associatie de veïns die willen doen met de samenlevingen. Dus een persoon oberta, acollidora, en dat het Casals een Ik denk dat dat belangrijk is heel erg Het is veriteit dat veel mensen die passen de Camus per Elk, dat is dat ze het en passen per het a Saludar Agustí. Quasi había una simbiosi tussen El Casal y no? en dat is heel belangrijk. Ik denk dat een heel belangrijke zaak is: de exemplariteit en de coherentie in de defensie van de lengua en cultuur valencianas. Ik denk dat dat is fundamental. No? Het is dat Agusti pertainee a een generatie que veu de de un primer valencianisme que va representar per Antoni Bru, que també een una al Raval, per Josep per Josep Maraldès, per a consellers de Jesús Barcelona, que també té una al mm -hmm. sí. un altra carrer de l'Institut Misteri dels entre l'escola oficial i el institut, o per Andreu Castillejos, no, que són els primers valencianisme. I per tant ell veu deze valencianisme i entra dins d'una altra generatie que is, d'una banda, tenim els mestres que impulsen l'ensenyament en valencià, a escoles com el Blasco, com el Palmeral, gent com Tudy Torró, eh, gent com Regina Morante, i veu d'allí. També és veritat que una altra persona que li influïs molt és eh, Joan Carles Martí, que és el primer president del Tempir. Molt amics, una gran amistat i, a més, amics de joventut i en la maduresa y per tant els present. referents són són presents i de fet jo recorde quan éram molt més jovenet que en les juntes directives del del Tempir que a més feiem en en el en un primer moment feiem en el bar del Pepito Parres en la Plaça del Raval, que això ja uh -huh. ha tancat per moment ens reuníem i determinàvem creèn les accions impulsant en, en la promoció del Valencia i Agustí sempre hi era. En toen eh, ze no? in die tijd konden, toen ze konden dat ze tal faal voorbereid hebben en en was agradable, en hij a een heel agradable, en zeiden een in hij aan de jaren 60. En een tweede caracteristiek hij is dat hij de classe obrera. En de és dir, el defensa les classes humils, les classes eh populars i a més o fa ho fa sempre lligat, no, al món del, del valencianisme. I això, per exemple, fa que eh, també doni suport, no, pues a, a, a les reivindicacions, etc, no? I crec que això o combina. Clar, què passa que l'Augustís no és un fenomen que solament es circunscriui a la ciutat sinó que ell també existís a altres activitats que es fan fora d'ells, per exemple, es fa una eh, ...gachamigada... Una, una ...gachamiga o una calzotada a Crevillent... ...i ell va... I, ...i és molt ben acollit a Crevillent... ...i a, a Crevillent diuen que ells són de l'equip de l'Agustí... <fixi> ...és a dir, que s'estimen molt a l'Agustí... Per, per, la, ...per la forma que hij de tractar la gent... ...ell no deia mai una paraula més alta que una altra... ...i sempre una persona en la recepció... ...i jo pense que això és fonamental tot deze bagage, bagatge, tot esa defensa que fa i esa del casal, convertint el Casal en un Casal referent no solament al sud, sinó al llarg de tot el país valencià, fa que sigui estiga molt ben la seva feina perquè ell és de la persona de canyeta pexet, és a dir, una persona molt treballadora, eh, amb molta tenacitat,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 ik Maribel. Que és Maribel is een persoon die de Castilla-La Mancha, de Barracks, die ook consiënda in de CAO-conditie van de clase obrera, maar die aantrekt dat a la de integrarse a la sociedad tilicitana, ha de aprender para Valencia en no? para aleshores... Se en en que, molt bé, i que un fa de contrapes de i un fa de En in veel Ik denk dat dat je example, en ante la ciudad la faena, ¿no? Y és el que, que, que tots ens veiem reflectits. Per tant, crec que aquella gent que és exemplar i coherent i que té una trajectòria eh, a destacar, sempre els hem de dedicat aquests homenatges com a exemples i referents per la resta de la societat. Parlar del llegat de Agustí Magradat Erkijmassen recordaat molts referents, dat, zoals Agustí, treballat... per la defensa de defensie van de jonge Valenciana, zoals Elch. Agustí ha deixat... opdat, que molts fruits, no, de fruits... van de seva tasca, van de treball. Però què ha deixat... van de Welke generatie hebben jullie? Welke generatie generatie van de Welke generatie hebben jullie? Welke generatie generatie van A wel, el valencià in deze momenten, Depende hoe mirem, mm. donar. Ja, Jo sóc una persona, yo crec que no és una cuestió de pesimisme ni de optimisme, és una cuestió de treballar. I eso és així, no? Yo sempre he pensat que la ciutat, he pensat i continué pensant que la ciutat d'ells no és una ciutat, és una ciutat que està profundament orgullosa de les seves tradicions i, i entre elles el Mistèri i ara de aquí anomenes ja animales fests. I yo crec que és una ciutat Que de alguna manera se sén se is la seua valencianitat, que és una valencianitat particular, perquè sí, ja. no tots tenim la mateixa valencianitat ni la vivim igual. Se di, a València vivem les fàlies, a la camp les fogueres, i naltres tenim una altra valencianitat. Que és la nostra manera particular de ser valencians. Jo pensé que la nostra manera de viure a través del misteri, a través de la nit de la roa, la nit de la eh, en fi, la, la cantó, és la nostra manera particular divuleren in de onze Valencianiteit, want dat niet kunnen een andere manier. Aan de andere kant, de generatie, die am Giancarles i am Nyagostí, clar. I escriam antiditorro, clar, jo sóc sí. de dels que entra més, més jovenets, que després quan uno mira en temps ràrids, uf, com ha passat el temps, veu que ja, clar obscur, no? És a dir, és veritat que en el món de de la música i en el món de la literatura, doncs tenim música, una gran diversitat musical, de molts estils, en grups molt importants que que a més a més zijn eh, referenties niet no alleen al País Valenciën, maar ook aan Catalonia, aan de Stille Balear, en dat toekent niet alleen hier, maar ook aan Madrid. Ik denk, voor example, aan het Groupe Zo, dat is het meest belangrijk dat we hebben actualmente. En we hebben een meester. Maar we hebben een referentie. Dus ik denk dat dat, Fanke, voor de lingue, dat we zijn, zeer, ze zijn groepen van música important. Daarnaast hebben we literatuur, important, en soms, en submergend in het geheel, het we schrijvers a belangrijk als o, no? o en in die zones waar no de politiek en de wetgeving niet tussenkomt, dan de Valencia meteen op, in en Valencia Ik denk dat wat ons falta is een, die para a impulsar el valencià, in aquest sentit. Jo crec que no hem de tenir part. Jo crec que en la societat ilicitana, i la societat valenciana en general ik denk dat ze is voorbereid voor een competitie in het in de functie de de is een batalla justa. La ciutat ha de que és just, que ha de het just is dat ze de garantie geeft voor de rechten van de valenciano-parlants en no de van no? si de Het is geen kwestie van meer of minder, maar het is de van En ik denk dat dat En als dat zou het niveau van het zou dat de Want is ook een kwestie van prestige van het is necessari, sí, sì, per vivir en aquesta societat, és necessari per poder atendre la gent en, en Valencià. in Valencia la vida en normalitat en Valencià, serà de garantir aquesta gent que pugui vida normalment en Valencià, perquè és com ho we kunnen a dir, no podem entendre la idiosincrasia de la ciutat de El, si no si no hi han era el normal. Ara veus també un procés de minorització forta per la pressió no solament del castellà, sinó també de het is normaal, het is juist defendre de lengua valenciana, want amb la lengua valenciana, de literatura, de música, de cine, is perfectament valid, zoals uh -huh. el castellà. Uh -huh. I per això, avui, we que posar de termini a la entrevista met tu, Josep, i ho fem en Música en eh, Valencià dedicada a Agusti Aguiló. Segur Ui. que li agradaria Segur. tant la fumiga, est... el a... diluvi... Ayer estaria molt... mirando, i estaria supercontent de veure'ns a tots alli congregats sí. i de veures homenatge, perquè ell en aquest sentit era molt sentit i molt sentimental ja. en aquest aspecte. Tu a ho ell, saps millor també, eh? Per suposat, el coneix a ell, a Maribel, a seus fills, a, a ell, Alex, a Elisabet, a tots nosaltres, la Mediterrània. Vinga, molt acabem bé. en ella. Moltes gràcies. A tu. Ik se en así proteste no callen igual a la tempesta, la pena, la ona, la cresta, mira la tendresa, la el vuelve la recompensa, promesa, el de festa. Sonatum, sona son son son la danza de la libertad, abraza desviártenes al de la mar. El la mar, el la más de la Ones pereniban, ones que ones la lliende Mediterránea es la tempesta, Mediterránea no es de fin. Mediterránea es la tempresa, dudes caricias al meurí. Mediterránea es la certeza, casi en marillas y es fin. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto.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 Faltan cuatro minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana. Es tiempo de recordar la crónica deportiva de José Antonio González. Buenos días.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 Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, a la segunda hora del programa La Glorieta de este martes 19 de julio. Ya tenemos el cielo del misterio instalado. En lo más alto de Santa María, la Ní del Albar regresa con más puntos de lanzamiento. El cartel anunciador de estas fiestas es obra de Vicente Javier Poveda y el Festival de Cine Independiente de Elche. Entrega hoy el premio de Derechos Humanos a la directora de cine Itzatzó so Díaz por su documental La Historia. ...de todas nosotras... ...hoy, en nuestro programa La Glorieta... ...hablaremos, en la tertulia política... ...sobre las 9 y 20 de la mañana... ...de las fiestas y de la polémica gestión... ...de la concejal Mariola Galeana... ...por la demora en la contratación de servicios... ...tan esenciales como el lanzamiento de la NID del Alba... ...o el montaje de las barracas municipales. La Glorieta. ...con y Alonso. Pero antes de esa tertulia política... ...en esta segunda hora del programa La Glorieta... ...tenemos también entrevista con el director de cine... ...Jaume Quiles y el guionista Alberto Gutiérrez... ...con motivo del festival, de otro festival de cine... ...que cerró a principios de este mes de julio... ...el Festival... Rural Fest, el, este un festival rural de cine ideado por ilicitanos que en su décima edición a, por primera vez se ha llevado a cabo en las pedanías de leche con las proyecciones de, los, de las películas que han concursado. Hablaremos con ello sobre las 9 menos 20 de la mañana. Pero antes vamos a iniciar el relato informativo, vamos a contarles las noticias que venimos a, diciéndoles desde las 7 de la mañana y nuestra portada ha sido pues, el izado, la imagen del día que nos dejó ayer, el izado del cielo de Santa María, en lo más alto de la cúpula del templo. ...los trabajos se iniciaron ayer... ...del montaje de todas las tramoyas... ...la alta y la baja del Misteri... ...el escenario ya está preparado... ...y uno de los que estuvieron allí... ...junto al alcalde y al presidente de la Junta Rectora... ...fue nuestra compañera Marta Pérez... ...quien nos recoge la siguiente crónica... ...nos la cuenta, buenos días Marta. Buenos días Ros... ...ayer en la Basílica ya comenzó el montaje... ...de la tramoya alta con el izado del gran lienzo... ...que simula el cielo...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 Pues en cuanto a los invitados para las representaciones de este mes de agosto, están a la espera de que confirmen su asistencia y lo más inmediato son los nuevos patronos que Ayuntamiento e Iglesia han nombrado ya para la renovación de la mitad de la Junta Rectora. Está previsto que se den a conocer esta misma semana e incluso hoy, como dijo ayer el alcalde. Los de la Generalitat ya se dieron a conocer la pasada semana. Y otro de los momentos más esperados de nuestras fiestas patronales... ...que se produce como preludio de la fiesta... ...es la noche del 13 de agosto, es la Nid del Alba. Ayer, la Edil Mariola Galeana, cuestionada por cómo están gestionando las fiestas... ...ya que los contratos se están realizando por la vía de urgencia... ...nos dio algunos detalles de la Nid del Alba de este año... ...que vuelve tras dos años de parón. Nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez, buenos días.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 ...se lanzarán en torno a 2.000 palmeras más... ...que en años anteriores. Pues vamos a escuchar a la concejal Mariola Galeana. Que a zonas y, y barrios que eh, no, no, no estaba contemplado años anteriores... ...y como novedad, la Nid del Alba se, se abrirá de la zona centro llegando a la zona más Altavis, Altavis nue eh, nuevo, a la zona de Toscar, a la zona de Carrús y a la zona de sector 5. El resto de zonas ya saben que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 En la rueda de prensa de ayer, la concejal Mariona, Mariola Galeana también habló de la campaña de patrocinios para los cohetes y palmeras de la Nideralba. Alba. Afirmó que los precios se mantienen y que estiman que estos patrocinios se podrán incrementar en un 30% más que en 2019. Dijo que los precios van desde 150 a 300 euros por cada palmera que unilicitan una empresa o una entidad, patrocine, compre como ofrenda o dedicatoria a seres queridos o familiares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 Pues cuando se queman tantos kilos de pólvora en una sola noche siempre hay que prevenir accidentes. Por ello, los dos hospitales de Elche han elaborado ya folletos informativos que recogen recomendaciones sanitarias sobre quemaduras. Los folletos se repartirán en los puntos de venta de fuegos artificiales, en los centros de salud, en los servicios de urgencia, en policía y ayuntamiento. En el tríptico se dan consejos, como decimos, de cómo tratar las quemaduras. Que Deben lavarse solo con agua. Limpia o suero fisiológico, que hay que proteger la herida con compresas estériles o, rompa, o ropa limpia empapada en suero y acudir a los puntos de atención sanitarias de la ciudad o pedanías que durante la NIDEL alba se habilitan para tal fin. Y seguimos, porque ayer eh, se dio a conocer, se presentó el cartel anunciador de estas fiestas, que es obra de Vicente Javier Poveda, que ha escogido la imagen de la Nid del Alba desde las alturas para anunciar las fiestas patronales de 2022. La obra se titula Vuelve la luz, vuelve el color, vuelve, vuelven las fiestas. La presentación tuvo lugar ayer por la tarde... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...con la presencia del alcalde... ...y el resto de miembros del equipo de gobierno... ...y también algunos de la Corporación Municipal... ...y de entidades festeras... ...el alcalde felicitó al artista... ...por saber plasmar en el cartel... ...elementos característicos de Ilche... ...como sus barrios... ...y por evocar a un pueblo... ...que se vuelca con sus fiestas... ...y volvió a repetir en su discurso... ...que quiere que éstas sean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 Y para acabar con el bloque de las fiestas vamos con las críticas de la oposición que todavía continúan a la gestión de la concejal de fiestas. Ayer el Partido Popular acusó a la Edil de privatizar las fiestas por haber acordado este año cobrar entradas para acudir a la barraca popular para ver los conciertos que el Ayuntamiento ya paga.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 ...que la barraca popular... ...siga siendo como hasta ahora gratis. Y nos trasladamos ahora a la Alcudia... ...gracias a Yanire Perona y a su crónica... ...ayer estuvo en la rueda de prensa... ...que se convocó por parte de la rectora... ...de la Universidad de Alicante... ...Amparo Navarro y del alcalde... ...con motivo...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 Pues aprovechamos la presencia también del alcalde y de la rectora de la Universidad de Alicante en esa rueda de prensa para preguntarle sobre las declaraciones que realizó el director de la Fundación Alejandro Ramos aquí en nuestro programa La Glorieta. Dijo que la casa familiar, junto a toda la colección de su abuelo, lleva en venta desde el pasado mes de noviembre y no ha recibido todavía ninguna oferta de ninguna entidad pública. El alcalde señaló que esta vivienda tiene gran importancia por estar en el interior del yacimiento arqueológico de la Alcudia y considera que debe ser de titularidad pública. Escuchamos su respuesta.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 ...ya el tiempo irá concretando dichos aspectos... ...por eso decía que no puedo decir... ...ni quién, ni cómo, ni cuándo... ...pero en cualquier caso sí aporta esa reflexión. Y continuamos con más asuntos... ...porque ayer también tuvimos... ...una visita institucional... ...la primera de la nueva vicepresidenta del Consejo... ...y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas... ...la crevientina Aitana Mas... ...estuvo en Eche... ...se reunió con el equipo de gobierno... ...y fijó proyectos de futuro...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 He rebut een carta, per a poder tindre una reunió a Recova, a meus familiars, i juntament a eh, la necessitat. Jo crec de, eh, per la mea part eh, comente, de poder visitar i centre i poder ver des de la, ma primera, des de la primera mà eh, quines són eh, bueno, les condicions que s'estan donant allí i escoltar a les famílies també eh, ten previst en les pròximes setmanes eh, no sé si jo posaré a disposició algun dia en agost, no sé si els vindrà bé si no serà setembre, segur que trobem un dia eh, per les dos parts per a poder com deia, vindre ací a la ciutat a ells, mantindre i se reunia amb les famílies i al mateix temps visitar el centre per a poder dir han obtindre de eerste informatie Además, la consejera destacó que la lista de espera para acceder a la dependencia en Elche ha pasado en siete años, en siete años de llegar a ser de 6000 personas a 0. Esto supone para ella que in esta ciudad se están resolviendo los expedientes dentro del límite que contempla la ley, es decir, en un máximo de 6 meses.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 ...que la, pues el Ministerio suba el precio del agua del trasvase... ...lo escuchamos. El agua del trasvase sigue siendo el mismo... ...pero lo que sí que podemos advertir...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 Y continuamos, hablamos del Festival de Cine Independiente del de Che que acoge hoy martes a las 7 de la tarde una mesa redonda coordinada por el alcoyano Tirso Calero, cineasta, guionista de series como Amar es para siempre. Contará además con la presencia de actores famosos como Juanjo Puig Fernando Remayo, Manuel Tafallé o la actriz Alicantina Lola Marcelli que recientemente ha aparecido en una serie de adolescentes de Netflix, élite y como pro protagonista también de la serie de televisión española Mercado Central. Los profesionales del sector van a contar anécdotas, hablarán sobre carreras profesionales y tendrán también un espacio para reflexionar sobre la fama. Por su parte, las proyecciones de cortometraje se volverán a celebrar, continúan por las noches, ...tanto en los jardines a partir de las 9 y media... ...en los jardines del Or del Chocolater... ...y en la playa de Arenales... ...y hoy está previsto que se entregue... ...el Premio de Derechos Humanos... ...a la directora de cine Itzazzo Díaz... ...por su documental... ...La historia de todas nosotras. I ells va rendint un homenatge ahir per la vesprada a l'activista sociocultural Agustí Agulló qui va morir l'any passat víctima d'un càncer. Agustí s'ha convertit en un referent de la defensa de la llengua valenciana en els anys que estegué al front del casal Jaume I al carrer Sant Jordi. Va aconseguir fer un joc acollidor i obert al món de la cultura valenciana. Des d'ahir reporta el seu nom l'antiga plaça del pont, un joc de camí al casal que posa de manifest el gran legat que ens ha deixat Agustí Agulló i Marcos. ...om ha resaltat al nostre programma... ...el president de l'Associació del Tempir, Josep Escribano. Het was just dat we kunnen doen dit homenage... aan de Ciutadell, en in een plaats zo simbolig... ...de Camus al Casal, dat de mensen die passen per allie... kunnen saluden en zeggen... "Mira, ga ik al Casal, Agustí, ga ik al Casal. Want realment... het Sí, nous altres, en aquell moment, al principi era el casal ja, el primer de alt. is diu casal, acció cultural país valencià alt. Però tota la gen de ella canava al casal o a Calagusi, mm. no? Ja. Yeah. En Tele Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 ...el informativo del Che con Salvador Campello. Pues cuando faltan seis minutos para las ocho y media... ...vamos a recordar la crónica deportiva... ...con nuestro compañero José Antonio González... ...muy buenos días.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 8 y 31 minutos de la mañana y con esta sintonía ya saben que nos vamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche para conocer cómo amanece esta ciudad en cuanto a tráfico se refiere. Allí está, hoy está con nosotros el ingeniero de tráfico Andrés Fuster. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Eh, Hasta... Andrés... Andrés, a estas horas de la mañana, ¿cómo amanece el tráfico en la ciudad? Bueno, buenos días, a estas horas de la mañana encontramos prácticamente tráfico fluido en casi todas las vías, ligeras detenciones a la entrada de Santa Pola, como es habitual, y en todos los puentes tendremos a lo largo del día algunas dificultades, principalmente de parte de la y, y por las obras del de Castell tanto en Pedro Juan Pepillán como en María Sorelos. También tendremos algunas retenciones en la salida hacia Alicante, en la avenida Alicante de la Plaza Deportiva, por obras también relacionadas como en los carriles de Tisi. A lo largo del día se irá incrementando el tráfico en la rotonda del Yuc y el último tramo de la calle Federico García Lorca con retenciones en la rotonda de la Mangrana. Hay que tener cuidado ya que algunos colegios tienen actividades de verano y en, este, en estas zonas hay que extremar la precaución. Es todo desde la sala de control del Ayuntamiento de Leche. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Todos los días desde el Beach Club Convicción de El Carabasí con Teresa Fernández. El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Tenets. 8 y 35 minutos de la mañana. Nos vamos a repasar después de la información del tráfico en la ciudad. Vamos a repasar. Los principales diarios, las portadas de los principales diarios de este país... ...que vuelven otra vez a reflejar los estragos que está causando los incendios... ...por esta ola de calor que arrasa a la mitad, a más de la mitad de la península. De nuevo el fuego, los incendios en Zamora, se han cobrado otra víctima mortal, la segunda... En eh, portada el país precisamente recoge cómo se combate contra el fuego en Tábara, una localidad de Zamora, angustiosa lucha contra el fuego, ese es el titular que recoge la fotografía donde se ve a una joven corriendo ayer mientras un vecino intentaba proteger su casa de este incendio en la misma localidad donde se sumó la segunda víctima mortal ayer, un pastor, tras la muerte de un brigadista atrapado entre las llamas. Hay otras noticias, recogen la dimisión de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, una dimisión que facilita, dice el país, a Sánchez, la renovación del partido. El presidente planea más cambios ...en la ejecutiva del PSOE y alguna portavocía... ...para reforzarse ante las elecciones del próximo año de 2023... ...también el país recoge otra noticia... ...que es portada en todos los periódicos... ...y es la muerte del barrendero en Madrid... ...el caso de José Antonio González... ...fallecido en Madrid, revela las duras condiciones... ...de los trabajadores de limpieza urbana... ...el barrendero que quería ganarse el puesto... ...murió a 40 grados de temperatura... ...también recogen que Zelensky aparta a altos cargos... ...a los que culpa de la infiltración del Kremlin... ...y sobre la división de Mario Draghi... ...debe seguir, dicen el ex primer ministro de Italia... ...se lo pide el país, la gente y Europa... ...veamos también la portada del ABC... ...recoge la división de Lastra ...que allana el camino a Sánchez... ...para renovar la cúpula del PSOE... ...la salida de la número 2 del partido primera consecuencia de la debacle en las elecciones andaluzas solo cierra la crisis en el corto plazo y otro de los titulares del abc es que el reino unido superará hoy por primera vez los 40 grados de temperatura la ola de calor que se aleja de españa afecta ya de lleno a otros países europeos en gran bretaña deja asfalto derretido en aeropuertos trenes paralizados y la recomendación universal del teletrabajo el mundo en el mundo vemos a pedro sánchez ante pues terreno quemado el presidente del gobierno pedro sánchez visitó ayer el parque natural de monfragüe en cáceres y comprobó los efectos devastadores del fuego También recoge en portada El Mundo la dimisión de Lastra, se aparta tras protestar los varones por el caos en el PSOE. La vicesecretaria general deja el cargo después de la pugna con el secretario de Organización, Santos Terrán, argumenta razones personales y deja vía libre a Sánchez para renovar el PSOE. El Mundo recoge otros, otras noticias en titulares, como por ejemplo que el rey emérito podrá recurrir el fallo que le negaba su inmunidad ante Corina. Daniel, el peón que murió en el incendio de Zamora, 62 años y estaba en primera línea. Y el fuego asola España y ya ha calcinado unas 100.000 hectáreas, más que en 2021. Y la razón... Último, ...los últimos titulares que vamos a, a leer... ...también recoge la dimisión de Adriana Lastra... ...la guerra en el PSOE hace caer a Lastra... ...que fuera mano derecha de Sánchez... ...aduce motivos personales... ...pero su pérdida de peso era gradual... ...desde el 40 Congreso. También recoge los incendios... ...el fuego en una fotografía del Rey... ...visitando... O ...en las, las urbes, en Cáceres... ...y felicitando y saludando a los responsables... ...de los distintos servicios y unidades de emergencia... ...por el trabajo realizado... ...el fuego provoca ya dos muertos y doce heridos... ...con 36 focos activos... ...en el de Zamora, incontrolable... ...tras quemar 11.000 hectáreas... ...hay otro desaparecido... ...y Sanidad contabiliza 360 muertes atribuibles a la ola de calor en sus seis primeros días. Sánchez también recoge la visita que realizó ayer a las zonas afectadas en Extremadura y culpa al cambio climático por esta ola de incendios. Y don Juan Carlos recibe permiso para recurrir el fallo que denegó su inmunidad y el espionaje ruso agrieta al gobierno de Zelensky que despide a los jefes de seguridad. También recoge la razón esa primera medalla para España en el Mundial. Es para el atleta navarro Asier Martínez que se cuelga el bronce en una accidentada final de 110 metros vallas. Estos son los principales diarios nacionales y sus portadas que acabamos de contarles. La Glorieta con Rosmar y Alonso. We like zijn in skies. Hablamos a continuación de zomer. We zijn in de zomer. We in de zomer. We de We zijn in de de zomer. in de zomer. in zijn de de in de ...y el balance realizado... ...pues por los organizadores... ...ha sido positivo... ...tanto por el número de asistentes... ...1500 personas... ...como por los contactos... ...y esto es lo importante... ...obtenidos... ...con las productoras internacionales... ...que se han quedado... ...con estos paisajes naturales... ...que tenemos del Camp de ...para rodar... ...próximas producciones... ...eso es lo que nos dijeron al menos... ...en la rueda de prensa del balance... ...pues bien... ...hoy queremos conocer... ...más detalles de ese balance... ...y hoy por ello contamos... Con dos de los organizadores, con los cineastas, Alberto Gutiérrez. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, ¿qué tal? Y con el director de cine, Jaume Quiles. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿cómo habéis conseguido traer el festival, este festival internacional, el Rural Film Fest, aquí a Elche? ¿Quién me contesta? Bueno, pues, eh, Alberto. Sí, eh, como bien dices, este es el décimo año, es el décimo aniversario del festival, y es la primera vez que lo hacemos en el Camp de Elche. Y esto viene de tiempo ya. ya hace tiempo que el concejal de, de Desarrollo Rural nos conocía, conocía el proyecto, tenía conocimiento a través de la web, o había preguntado pues lo conocíamos de otras historias y, y él estaba con la mosca atrás de la oreja hace tiempo de, de, de, de atraer el proyecto aquí porque le parecía un proyecto muy interesante y muy completo para promocionar lo que es el Camp Delche y para acercar al Camp Delci, evidentemente una propuesta cultural muy atractiva ¿no? alrededor del mundo mm. del cine. Y, y de ahí que como nosotros hemos ido saltando de, de sitio en sitio empezamos en enfocar en Ciudad Real luego fuimos al interior de la provincia de Alicante y tal pues por circunstancias coincidimos y le ofrecimos traer el décimo que mejor año no que el décimo aniversario para acercar a Rural Film Fest ya uh -huh. un, un proyecto ya asentado un proyecto con con solera dentro del circuito nacional de festivales ya empezaba a sonar sobre todo dentro yeah. de lo que es la temática rural y medio ambiente Y fue Eso reunirlos con ellos y, y... Eso está bien, o sea, hicisteis las pruebas y ya una vez consolidado os lo trajisteis una aquí. Estaba, una vez que estaba bien, <risas> lo trajimos a Elche. Bueno, y sois de Elche los dos. Sí, ciertamente. Yo, o bueno, sea, andáis prácticamente... detrás de este proyecto. Sí, claro, sí, eh, sí. ¿Hace 10 años a quién se le ocurrió? Pues a ah, Jaume, Jaume, cómo no, cómo no. ¿Cómo no? Yo, yo tengo Jaume. las ideas, el, el, el ejecuta, ¿no? Claro, las ejecuta. Jaume, ¿cómo, cómo fue idear este pues, festival? Pues eh, un poco era como que nos faltaba esa pata, ¿no? Eh, como cineastas eh, veníamos eh, realizando cine, eh, gracias a, esa, a esos cortometrajes pudimos visitar muchos festivales Y era como cerrar ¿no? ese círculo de y ¿por qué nosotros no tener nuestro festival ideal? ¿no? Aquello que hemos ido recopilando de los mejores festivales, de aquello que más nos ha gustado, de los festivales que hemos visitado, para crear el nuestro. Y, y bueno, y esto se me ocurrió, un viaje familiar a, al pueblo de mis padres, de mis abuelos... ¿De dónde es? De Ciudad Real, fue caliente uh -huh. y allí pues andando por aquellas calles, eh, es un pueblo en una ladera de montaña súper bonito, atractivo, y donde eh, había un cine y desapareció. Dije, oye, este sitio tiene un encanto para atraer un tipo de cine, pues eso, más rural más pequeño, con, con ese entorno eh, sostenible ¿no? o medioambiental de, que, que, que cubre al pueblo, ¿no? que es una montaña. Y bueno, pues se lo comenté a Alberto, esto fue abril y en agosto, si no me equivoco, sí, 2013, sí, eh, hicimos la primera edición y es lo que nos ha traído hasta aquí, que como bien has dicho, ¿no? O sea, nos hemos ido entrenando hasta llegar a la décima edición y traer bueno. el festival lo más grande posible. Pero esto tiene un problema, y es que lo habéis traído en el, a Elche y ¿se quedará en Elche o seguirá siendo itinerante? Hombre, la... la eh, es decir, si nos hemos movido, siempre ha sido por necesidad. Es decir, no nos hemos movido por gusto, porque al final... La falta de apoyos, la falta de entender el proyecto, yeah. la falta de... Oye, o quizá también es culpa nuestra, en parte, ¿no? El no saber asentar en los sitios. Bueno, yo creo que siempre hemos puesto toda la carne en el asador. Y, de hecho, a la vista está. Después de 10 años seguimos haciendo el festival habiendo pasado una pandemia. De hecho, el, el año del confinamiento fuimos el primer festival presencial que se hizo en todo el país. dicen, no hemos parado ni en pandemia. Con lo cual yo creo que el, el proyecto es sumamente interesante porque no es solo un festival de cine. Intentamos que sean muchas más cosas, ¿no? Y, bueno... El tiempo dirá. ¿no? Claro, ya, ya, ojalá que sí. La, la idea es que sí las, las primeras noticias que tenemos y tal es que sí. Vamos pues eh, me habéis ubicado muy bien el por qué ahora este festival, eh, por qué nació de esa idea del pueblo pequeño, eh, del ambiente sostenible, el del ambiente rural. Ahora me habéis ubicado por qué las proyecciones en esta décima edición fueron en las pedanías de la valla, la olla y algunas otras más. Ese es el núcleo rural que tenemos en el Camp en repartido paisajes naturales impresionantes. Y las mejores historias y quizá los, me los mejores mundos ficticios que se han inventado han nacido en el, en el campo, en el ámbito rural. De ahí este festival. Jaume, pero eh, el festival también tiene visos de, convertir, de, de generar riqueza, de, de atraer a gente para rodar en nuestros parques naturales y eso lo habéis conseguido mostrando lo que tenemos aquí esta belleza de las pedanías. Bueno, o sea, este, al ser el primer año lo que hemos construido son sinergias, sinergias entre esos directores y productores que han estado los nueve días del, de, los nueve días del festival aquí. Y, y bueno, pues el, el, el primer contacto que hemos hecho y que, bueno, que empezaremos a trabajar pasado el verano es con, con unos productores finlandeses que trabajan en la Film Commission de su municipio allí en Finlandia que les pareció interesante hacer un intercambio de jóvenes, uh -huh. eh, sus jóvenes que vinieran aquí al Camp Delz para conocer el entorno y comenzar a rodar y a la vez... ¿por qué no enviar nosotros eh, gente eh, que esté comenzando en el mundo del audiovisual para conocer sus paisajes y rodar allí? ¿no? Y ese es el primer paso que, que, bueno, que, que hablamos durante el festival y que comenzaremos a trabajar en ello. Eh, y siempre hay una cuestión, ¿no? siempre queda en nosotros directores, que bueno, no nos han comentado nada, pero les quedan esos paisajes que han visto gracias a las actividades ecolúdicas que llamamos durante sí. las mañanas que hemos visitado pues lo más peculiar de del Camp dels eh, en su retina queda ese recuerdo y no sabemos ¿no? en qué momento ese recuerdo, esos paisajes, esas uh -huh. historias, eh, aquellas cuestiones que les han llamado la atención puedan convertirse en realidad de claro, aquí a un tiempo Es lo que has introducido, no solo este festival se ha dedicado a hacer proyectar las obras que concursaban, sino a mostrar el ámbito rural, la hospedanía, la belleza con visitas, actividades de cuestiones tradicionales uh -huh. Alberto, ¿has estado en todas esas visitas? Claro, ¿Has sí, podido sí. sí Entonces, eh, ¿qué impresiones eh, me puedes...? Ah, ¿Qué es lo que más te ha, eh, te ha llamado a ti la atención de la gente, de, de la respuesta que ha tenido? Sí. Fíjate que yo llevo aquí 22 años viviendo uh -huh. y he descubierto cosas fantásticas, vale. maravillosas, aún aun, aun conociendo relativamente mi propio entorno ¿no? donde yo vivo. Y me he sorprendido muy gratamente de lo que tenemos alrededor de la ciudad, que es fantástico. A, a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel paisajístico, a nivel eh, museístico... A nivel, de hecho hemos encontrado un ciervo siempre lo, lo, lo, lo, cuelo, lo cuelo siempre que puedo las entrevistas. ¿En serio? Por, sí, sí, porque ¿Un era un ciervo salvaje. Claro, una de las primeras cuestiones cuando presentamos el proyecto ¿no? al ayuntamiento era evidentemente la imagen, ¿no? La imagen del, del festival. Es que la imagen del festival es el ciervo rupestre, ¿no? Nuestro uh -huh. ciervo rupestre, que es muy identificativo. El festival ya no se puede cambiar, ¿no? Es como cambiarle luego a Coca-Cola. Se manda la mandan a la evidentemente. Uh -huh. yeah. Pero, claro, ya está asociado a Rural Sin es el ciervo. Entonces, claro, sí que es normal que la gente aquí dijera, oye, hay un ciervo, o sea, aquí no es una zona. Porque venimos de una zona de muchos ciervos. Claro. Y vienes a El Campo de Elche y El Campo de Elche no hay ciervos. Y, entonces, claro, es que claro, el ciervo no se puede cambiar, porque el ciervo, oye, es, es la imagen de tal... Y en una de las visitas a la alcudia. Eh, con una serie de carambolas de uno que me dijo, vete a, a ver una cosa y luego vete a ver a otra. Y luego al lado de una cosa que me dijeron que fuera a ver, encontramos una, un trozo de una vasija con un ciervo rupestre dibujado del siglo II, III a.C. Con lo cual, eh, oye, mira, qué bien, ¿no? Ya hemos encontrado la relación directa entre el Ralph Infest. El ciervo y el che, ¿no? Entonces, con lo cual es fantástico, maravilloso, claro. porque ya está justificado. A es ya y, nos van decir es que, aquí es que no hay ciervos, ya había claro. ciervos antes de que ciervos. Y es que en la, en la Alcudía puedes encontrar de todos los tesoros, es, ha habido así por haber. Eh, es maravilloso. Con lo que la Alcudía es uno de los eh, posibles escenarios de alguno de, supuesto, de los rodajes. Por supuesto, hay muchos, hay muchos. Bien, pues eh, contarnos, 1500 asistentes, eh, ¿hubo éxito en cuanto a la participación? fueron muchos los países que estaban representados con las obras que se presentan, porque ¿quiénes, ¿quiénes presentan sus trabajos en este festival, en el Rural Film Fest Bueno, la convocatoria el festival, como venimos hablando, es de carácter internacional... ...y lo que de esa selección de películas, que en, este, en esta ocasión han sido 60... ...invitamos a todos a que puedan venir aquí, y eh, participar de, de todas las actividades... ...y además presentarle al público sus películas. Eh, y bueno, pues esta edición, pasado ya ¿no? estos dos años de pandemia... ...hemos tenido la suerte de contar con directores que han venido desde el Líbano... ...desde Italia, uh -huh. desde Finlandia, como ya hemos comentado... Eh, Francia, Bélgica, Portugal, y luego los... México. México, también Hungría, y luego los jurados, ¿no? que también nuestro jurado es de carácter internacional y también han arropado eh, han venido aquí ¿no? a, a, a valorar las películas pues, desde Georgia, desde Venezuela entonces al final ese carácter internacional se ha mezclado con el propio público de las pedanías, ¿no? principalmente eh, eh, el público ha sido de cada una de las pedanías que hemos visitado, pero que además también ha traído gente de Elche que se ha desplazado a las pedanías ¿no? cuando suele ser al revés, que los de las pedanías vienen uh -huh. a Elche a encontrar la cultura cultura o las actividades de ocio y aquí, y eso es uno un, un de los objetivos o de las premisas ¿no? de, del festival... ...es que, bueno, pues que la gente de Elche también salga al campo a, lo... a, a descubrir. Y habéis acertado en el mes julio, no sé si tiene algo que ver que la luna roja que hemos tenido, la superluna... ...sea la luna del ciervo con esto sí. de, del mes de julio pero y que además coincidáis con el mes del Festival de Cine Independiente mm. de Elche... Eh, ¿está hecho a propósito no, la, fecha, la elección de la fecha? No, la, la fecha se puso... Porque nosotros siempre lo hacíamos la última semana de julio, primera de agosto, dependiendo mm -hmm. de la, del sitio donde lo celebrábamos. Pero este año se decidió por cuestiones de calendario, fiestas... O sea, que no, no eh, fue algo... fue la casualidad que justo a la semana siguiente que nosotros cerramos eh, fechas... En el FICI anunció que alargaba su tal y coincidía, pero que perfectamente, nosotros, yo he trabajado muchos años con, yo he pasado con tres directores diferentes del FICI, yo he llevado las proyecciones de la hora de en la parte de vídeo, he hecho las galas de clausura de los vídeos de los nominados, es decir, que conozco muy bien el FICIE desde dentro. Y, y Jaume también, ¿no? Muchos años, claro, Jaume, incluso, ¿has ganado? Ah, bueno, ah, en el FICIE no he ganado. ¿Ah, todavía no? Ah, todavía no. no, no todavía Lástima, bueno, ahora hablaremos de ya eso. Y, y o sea que tú has trabajado en todas sí, las proyecciones. Sí, muchos años. Hemos sido jurados ambos dos de selección mm. de calificación, es decir, que el FICI, oh. ahora Vicente que es su director, tengo buena relación con él, es decir, claro. y ya le comentamos sí, vamos a hacer el festival aquí. Bueno, ya no que habéis sido ¿no? jurados, siempre me gustaría preguntaros, mm. Eso es un vamos, es un trabajo de chinos, ¿no? es un trabajo poco valorado sí. sobre todo el de selección que tienes que hacer o sea visualizar todos los trabajos y, y seleccionar os reciben, pagan por ello les, la no, fundación nada gratis encima gratis no, encima no, sabes, gratis, nada, ¿no? Es, es voluntario es, es, es por, por amor y pasión al, al séptimo arte no y por apoyar Por supuesto, el, el festival, ¿no? O sea, con, sus, yeah. eh, con la trayectoria que tiene y la solera... Eh, bueno, pues 45 son, años son y son miles de películas las que se presentan. Eso es bestial, ¿no? Sí, sí. ¿Pero maravillos. gratificante, Jaume? Sí, siempre, siempre. O sea, aportar como ilicitano el granito de arena al festival local eh, de Elche, pues es, es siempre un placer. ¿Y qué criterio es el que, Jaume, tú que eres director, el primero que tienes, el principal, porque habrá muchos, cuando desechas una, una película? Eh, eh, Uf, el primero, pues, eh, cuando, no so acabarla, no. cuando no puedes soportarla, acabarla cuando no puedes. Va un poco relacionado con eso, sobre todo es a, eh, hay películas, cortometrajes en este caso que comienzas a verlas y no te has dado cuenta del tiempo que llevas viendo y, y, y las has terminado, esas sabes que va seguro Seleccionada. a la selección sí. luego aquellas que ya empiezas a incomodarte ¿no? en tu silla, que que dices, uy, uy, uy, el ritmo, y mantienes y ves que, bueno, pues que la historia no se sustenta por, vale. por varias cosas, pues está claro que, que aunque no sea mala, hmm. siempre va a haber aquellas otras que las ves de un tirón y están claras, que son las bueno. que el público luego va a disfrutar, pensando pues, en el público. Pues ahí ya sé por qué el festival dura 45 años, <risa> quienes seleccionáis, ya tenéis ese criterio, y es verdad, son muy agradables las noches de olor del sí, Chocolater, fresquitas... Marco incomparable y buena selección. Jaume, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Te deja esto del festival, el Rural Film Fest? Pues la verdad es que no, no me deja mucho tiempo el Rural, no me deja tampoco mucho tiempo pues, otros proyectos que llevo a cabo, sobre todo de estos últimos cursos que me he metido en la docencia, aquí en uh -huh. la universidad. Y, y en paralelo, pues llevo la, un trabajo sobre una tesis que estoy realizando y es verdad que en estos dos últimos años he dejado un poco aparcado eh, la, la dirección para terminar mi trabajo de investigación y retomarlo Doctor, ¿vas a ser doctor en, en comunicación audiovisual? Exacto. Vaya, ¿y la tesis? Y la tesis sobre la historia del cine en Elche y sus realizadores. Me encanta el tema que has escogido, el cine en Elche. Eso da para otra entrevista. Sí. Incluso para... Cuando... Cuando termine el doctorado. Bueno, el CICIE eh, a, a, no, no, ha sido el Cine Club Luis Buñuel, quien ha recuperado perlas, auténticas sí. perlas del cine ilicitano. Uh -huh. sí, sí. Bueno, de eso hablaremos a ver, a ver. cuando eh, el jurado te ponga ya la nota de sí. la tesis y seas el doctor. Gracias. Jaume Quiles, eh, mucha suerte. Gracias. Y ya hablaremos de tus historias que están en la cabeza, sí. seguro que del ambiente rural. Alberto Gutiérrez, Jaume Quiles, Gracias. Por traernos cine del bueno, del pequeño pueblo, aquí, a esta gran ciudad, con esta gran co este gran conjunto de pedanías que es el Candelcho. Una maravilla. Gracias. Muchas gracias a ti, por el programa. a ti gracias. Saludos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso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 Ferretería La Llave, Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com El coche de tus sueños está a tu alcance.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 Pues hemos llegado ya a las 9 en punto de la mañana... ...a la tercera y última hora del programa La Glorieta de hoy... ...por delante tenemos un día de calor... ...con las mismas temperaturas que ayer... ...alcanzaremos una máxima de 34 grados en estos momentos... Nuestra estación meteorológica de Tele-Elche marca 26,6 grados... ...así que irá subiendo el termómetro. Ya tenemos el cielo del misterio instalado... ...en lo más alto de Santa María. La Nidel del Albar regresa con más puntos de lanzamiento. El cartel anunciador de estas fiestas es obra de Vicente Javier Poveda... ...y el Festival de Cine Independiente de Elche... ...entregará hoy el Premio de Derechos Humanos... ...a la directora de Cine Isatzo Díaz...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 ...como vio los trabajos del izado del cielo de Santa María... ...comenzaron como decimos ayer por la tarde... ...y nos dejaron la primera estampa artística... ...de nuestras fiestas patronales... ...muy buenos días Marta. Buenos días Ros... ...ayer en la Basílica ya comenzó el montaje de la tramoya alta... ...con el izado del gran lienzo que simula el cielo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 ...ya puedan empezar a ensayar... ...los escolanos y la capella... ...en el interior del templo. Gracias Marta por esta crónica... ...ella no estuvo sola... ...en el interior de la Basílica de Santa María... ...acudió el alcalde y también el presidente... ...de la Junta Rectora del Patronato... ...para asistir a este izado del cielo... ...que ya se ha convertido en un acto tradicional... ...y en una cita imprescindible... ...para el inicio de nuestras fiestas... ...y de las representaciones del Misteri... ...y estas fueron las declaraciones... De ...el alcalde.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 Y aún no sabemos los invitados destacados que acudirán a las representaciones de este mes de agosto porque el alcalde dijo que todavía están a espera de que confirmen su asistencia. Las invitaciones, eso sí, están cursadas. Y lo más inmediato son los nuevos patronos que Ayuntamiento e Iglesia han nombrado ya para la renovación de la mitad de la Junta Rectora del Patronato. Está previsto que se den a conocer esta misma semana. Incluso hoy, como dijo ayer el alcalde, los de la Generalitat ya se dieron a conocer la pasada semana y otro de los momentos más esperados de nuestras fiestas patronales que se produce como preludio de esta festa es la noche del 13 de agosto es la ni del alba ayer la concejal de fiestas cuestionada por cómo está gestionándolas ya que los contratos se están realizando por la vía de urgencia nos dio algunos detalles de la ni del alba nos lo cuenta Iciar Martínez que estuvo en la rueda de prensa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 Pues cuando se queman tantos kilos de pólvora en una noche siempre hay que prevenir accidentes y por ello los dos hospitales han elaborado ya los folletos informativos que recogen recomendaciones sanitarias sobre cómo atender una quemadura. Los folletos se van a repartir en los puntos de venta de fuegos artificiales, en los centros de salud, en los servicios de urgencias, en la policía y también en el ayuntamiento. Y las críticas de la oposición a la gestión de la concejal de fiestas continúan. Ayer el Partido Popular acusó a Mariola Galeana de privatizar las fiestas por haber acordado este año cobrar las entradas por acudir a la barraca municipal popular para ver los conciertos que el Ayuntamiento ya está pagando. Por ello, el portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaver, le pidió que rectifique y que esos conciertos continúen siendo gratuitos. Lo escuchamos. Miren...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 Y para acabar con el bloque de fiestas, hablamos de su cartel. Es obra de Vicente Javier Poveda, que ha escogido la imagen de la Aní del Alba desde las alturas para anunciar las fiestas patronales de este año. La presentación del cartel tuvo lugar ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y el cartel lleva por título Vuelve la luz, vuelve el color, vuelve, vuelven las fiestas. El alcalde felicitó al artista por saber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 Y nos trasladamos ahora a la Alcudia donde continúan los trabajos de excavaciones arqueológicas en un año especial en el que en menos de un mes se va a llevar a cabo pues ese aniversario tan redondo, los 125 años del descubrimiento de la dama de Elche. Yanire Perona estuvo ayer en la rueda de prensa y esta es su crónica.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 Pues aprovechamos la presencia de la rectora de la Universidad de Alicante, presidenta de la Fundación Alcudia y del alcalde en esa rueda de prensa de ayer para preguntarles por las declaraciones que realizó la pasada semana en este mismo programa el director de la Fundación, Alejandro Ramos, quien aseguró que su casa familiar, junto a toda la colección de su abuelo, lleva en venta desde el pasado mes de noviembre y todavía no ha recibido ninguna oferta de ninguna entidad pública. A la pregunta del alcalde sobre lo que va a pasar con esta casa familiar señaló que la vivienda tiene gran importancia por estar en el interior del yacimiento y considera que debe ser de titularidad pública.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 donde las familias se quejan de las malas condiciones en las que están los usuarios. Aitana Mas anunció que tendrá una reunión con las familias en agosto o septiembre para poder visitar el centro y conocer de primera mano sus necesidades. El centro Altavix, eh, yo sé voy eh, bueno, anunciar que heeft reboot een karta... om een Recoba, met familie en gezin, met de necessiteit... Ik denk de eh, per la meu part eh comente, de poder visitar eixe centre i poder ver desde la, des de la primera la primera ma eh quines son eh, bueno les condicions que s estan donant allí i escoltar als famílies també eh ten imprevistes en les pròximes setmanes eh, no sé si jo posaré a disposició algun dia en agost no sé si els vindrà bé si no serà a setembre segur que trobé un dia eh, per les dos parts per a poder com deia vindre aquí a la ciutat a ells mantenir-se reunió amb les famílies i al mateix temps visitar el centre per a poder diguem, obtendré de primera mano toda esa información además la consellera destacó que la lista de espera para acceder a la dependencia en el che ha pasado en siete años de 6.000 personas a cero esto supone que en esta ciudad se están resolviendo los expedientes de solicitudes de ayuda dentro del límite que contempla la ley de la dependencia es decir en un máximo de seis meses Hablamos ahora de los problemas por los que atraviesa el Candel. son muchos. Ayer en nuestro programa La Glorieta, el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, lamentó que la ministra de Transición Ecológica continúe recortando cada mes el trasvase Tajo Segura. Afirmó que están trabajando para conseguir rebajar el precio del agua desalada que llegará a final de año a Elche desde la planta de Alicante porque la de Torrevieja aún no está conectada y anunció que temen que va a subir de forma considerable el precio del agua del trasvase. El agua del trasvase sigue siendo el mismo, pero lo que sí que podemos advertir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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto.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 18 minutos pasan de las 9 de la mañana, lo hemos anunciado desde las 7 de la mañana que en estos momentos íbamos en nuestra tertulia política de los martes, íbamos a hablar con el Partido Popular y PSOE de las fiestas, uno de los temas más polémicos. Después de conocer el pasado viernes que la Junta de Gobierno aprobó varios contratos importantes por la vía de urgencia. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a un representante del equipo de gobierno. Él es Ramón Abad. Muy buenos días Ramón. Hola, buenos días. Bueno, eh, aparte de la discusión y del debate político, Ramón, espero que estas sean las mejores fiestas, como dice el alcalde y la concejal. Pues en eso estamos trabajando con muchísima ilusión, con muchas ganas y sobre todo después de dos años en los que por desgracia y por la pandemia no se han podido celebrar las fiestas patronales, tengamos por fin esas deseadas y ansiadas celebraciones y que al final salga lo mejor posible y que la ciudadanía disfrute de todos los actos que organizan uh -huh. todos los entes festeros y también los que organiza el ayuntamiento. Pero parece que han comenzado ustedes mal, según dice la oposición. Y como representante de la oposición tenemos aquí al portavoz del Partido Popular de Ilche, Claudio Gilaver. Buenos días, Claudio. Hola, muy buenos días. ¿Han empezado mal? ¿Han empezado mal? Sí, han empezado mal. Administrativamente las fiestas a día de hoy han no han empezado. Básicamente, porque nuestra pregunta es que a dos semanas de que comiencen las fiestas, ¿cómo es posible que no exista ningún tipo de contrato para la celebración de las fiestas? El alcalde ya lo justificó. El alcalde justificó con unas palabras que además también son dignas de, de admirar dentro de su, de su inventiva, no por la masificación del mercado. Uh -huh. Vale, pues dejamos esas palabras... ...que Ramón Abad nos conteste... ...le convencieron las explicaciones del alcalde... ...la, la contratación por la vía ur de urgencia de esos servicios... ...y creo que habrá más... ...¿es porque el mercado está saturado? Ha habido un cúmulo de circunstancias en la gestión... ...y en el devenir de los acontecimientos... ...que ha llevado a que tengamos que tomar esta decisión... ...por la vía de urgencia... ...pero sobre todo ateni ateniéndonos al interés social... ...que requieren unas fiestas patronales... ...y sobre todo también ajustándonos... ...a lo que marca la legislación... ...en materia de contratos del sector público... ...en primer lugar existen unos contratos artísticos... ...que requieren de una exclusividad... ...si alguien, alguna institución... ...desea comprar para el Museo del Prado... ...por ejemplo, un cuadro X... ...tiene que comprar ese museo de ese, ese cuadro... ...y por lo tanto para eso están... ...los contratos artísticos... ...el que se celebra aquí en Elche por ejemplo... ...para la Nil del Alba... ...o para atraer a los artistas a la barraca municipal... ...y luego existen otro tipo de contratos... ...que son para la infraestructura... ...de todos los tipos de eventos... ...no solo para la barraca... ...y también para la sonorización, iluminación... ...seguridad privada, portátiles... ...es que al final el gestionar... Eh, ...unas fiestas patronales... Eh, ...requiere de muchos, de muchos servicios... ...y de muchas infraestructuras... ...se han tenido que finalmente licitar... ...sobre todo, importante esa palabra, licitar... Eh, ...por la vía de urgencia, que estamos en el plazo de presentación de ofertas... ...y que no me cabe la menor duda que llegaremos a tiempo de poder formalizar esos contratos... ...y que esos servicios de infraestructura estarán para las fiestas que comenzarán... ...el 5 de agosto con ese pregón y a partir del 6 de agosto la barraca municipal... ...por lo tanto lo que anticipa la oposición, lo que anticipa el Partido Popular como siempre es ruina cuando llegue ese día y se puedan celebrar las fiestas con total tranquilidad, o sea el, hará lo de siempre. Lado... Mirará al cielo, silbará y hará como que no van a escondir no es la el... cosa porque se volverán a equivocar una vez más. Ramón, no saques el lado ese tenebroso, por favor. Yo, al final, la oposición lo que ha puesto encima de la mesa son unos hechos que son objetivos. A dos semanas de la fiesta no hay contratos. Desde el Partido Popular, lo que deseamos después de dos años de pandemia, sin fiestas, que la gente lo ha estado pasando mal, que la gente lo está pasando mal, es que se produzca una semana de fiestas que sirva a la gente para desconectar, para disfrutar de su pueblo, para disfrutar de su gente. Eso es lo que quiere el Partido Popular. Ahora bien, la, la irresponsabilidad de la señora Mariola Galeana, porque yo no lo sé qué ha estado haciendo la señora Mariola Galeana desde Semana Santa a, hasta ahora. Ahora se lo pregunto. Porque al la final, eh, es el una, una concejal, una concejalía lo que tiene que tener son previsiones. Termino un acto y voy a empezar a trabajar ya en el siguiente acto, que son las fiestas patronales. En estas fiestas patronales yo tengo un gran equipo de funcionarios, que también es cierto que, que no lo aguantan, porque han pasado ya tres funcionarios que se han ido, asesores, pues que mira, a, ahí tienen que pasar. Tenemos al concejal de Recursos Humanos, sí, pero, pero, ha habido, pero, quejas, de, un... ha habido oh. quejas de funcionarios... ...y asesores de o, la Concejalía opinio, de Fiestas... Op opiniones ...contra Mariola opiniones Galeana... ...opiniones subjetivas del Partido Popular... ...por escrito no cuesta ...no por escrito... ...no consta ninguna queja... ...por escrito no consta ninguna molestia... ...de ningún funcionario... ...hacia en este caso la gestión... ...de la Concejalía de Fiestas, Mariola Galeana... ...pero al final es como todo... Eh, ...ellos dicen que desean... ...que sean unas una, una buenas fiestas... ...y que todo transcurra con normalidad... ...pero las semanas previas a las fiestas patronales, se dedican a embarrar el terreno de ¿Pero juego. ¿Pero quién ha embarrado? Si pasa algo, ocurre algo y tenemos en lo que criticar al equipo de gobierno. Y luego, lo dicho, cuando llegue el día 5 de agosto y haya ya el pregón y llegue el 6 de agosto y esté la barraca municipal y llegue el 13 de agosto y esté la mejor nid de alba que recordamos en la última década pues al final mirarán al cielo y harán como que la cosa no va con ellos y no asumirán ningún tipo de responsabilidad. Ese era el Partido Popular moderado tiene, que anunciaba su portavoz tiene, Pablo Cruz en el debate del Estado de no, no, no. Este es el Partido Popular que no la moderación trata... dura apenas... Perdone, yo termino ¿Sí? enseguida sí. y le dejo a usted porque yo no le he interrumpido para nada. Este es el Partido Popular que anunciaba moderación y este es el Partido Popular que, sobre todo... ...que anuncia ruina y cuando llega el momento... ...pues no es capaz de asumir su propia responsabilidad... ...los contratos están en licitación... ...también eh, aseveraron... ...no por el una falsedad, toca. ...aseveraron con una falsedad el viernes bastante importante... ...dijeron que eh, esta infraestructura y estos servicios... ...logísticos para la organización de las fiestas... ...se iban a adjudicar bajo el dedazo... ...de Carlos González y María de la Caleana. ...oiga, cuando está en la plataforma de licitación... ...de contratos del Estado... Cuando hay un periodo de presentación de ofertas que hoy, a día de hoy, todas las eh, empresas eh, o personas jurídicas pueden presentar cualquier tipo de oferta para presentarse a estos servicios, no habrá ningún dedazo. Por lo tanto, pa para ajusten que ajusten los... a la realidad. Cuando quieran criticar, la crítica es buena, la crítica es positiva, la crítica es constructiva. A ustedes le cuesta no, ¿eh? entender no, no, no, la crítica positiva cuando, y constructiva. Porque es, precisamente ahora que estamos. Que lleva, cuando monopoliza el hoy en campana pero el no saben de dónde viene Monopolisa. no saben de dónde viene pues al final. va a terminar va a terminar ya porque lo voy a interrumpir yo Ramón porque eh, estás diciendo yo no le voy a interrumpir a él no. cuando él haga vale saludos. pero eh, el Partido Popular no está solo en esta crítica le recuerdo que Ciudadanos también dijo lo mismo que ustedes están poniendo en riesgo las fiestas ...por haber contratado por la vía de urgencia servicios tan básicos... ...como por ejemplo la realización de la NID del ALBA... ...o el montaje de las barracas populares. Claro, eh, es que al, al final el equipo de gobierno, en este caso el, el señor Abad... ...lo que intenta es confundir a nuestros oyentes. Nuestros oyentes lo que tienen que saber es que existe una ley de contratos... ...del sector público que establece unos procedimientos. Ese tipo de procedimientos vale, son los reglamentarios. Ahora bien, en el caso de que exista algún tipo de urgencia... Vale? Tiene la administración la posibilidad, ¿vale?, de acortar los plazos. Ahora bien, los oyentes lo van a entender muy bien. Ustedes piensan que si el ayuntamiento sabía que iba a haber fiestas, que las fiestas empiezan el eh, bueno, el 7 o el 5 de agosto, ¿vale?, pero son en agosto. ¿En enero no sabe que va a haber fiesta? Lo que tiene que hacer la administración pública es empezar a trabajar en esos contratos, empezar a redactarlos, empezar a sacarlos y no por esa falta de trabajo, ese despiste de la concejal, que diga, pero si no tenemos contratos, ¿cuál es el procedimiento ahora? Claro, sacarlo por urgencia, es que es lo que queda. Pero nos han seguido los cauces reglamentarios y usted como concejal de este excelentísimo ayuntamiento, usted lo sabe, que es la primera vez que pasa esto en el ayuntamiento, que a dos semanas de las fiestas no hay aún nada cerrado, nada. Y, y, esto, la... y esto conlleva un problema, conlleva un problema y ha salido en numerosos numeroso medios de comunicación. Y lo siguiente es, el ayuntamiento está estrangulando la ley de contratos del sector público única y exclusivamente por la falta de trabajo y la falta de, de conciencia de, de la responsabilidad que tienen concejalías como la de fiestas. Es que así no pueden trabajar. Así no se puede trabajar. Y usted en su área, que tiene mucho conocimiento de su área, al igual que, que el resto, usted sabe que lo que se ha hecho A día de hoy está mal hecho. Vale, responda, Ramón. Pero ni que decir tiene que lo, lo, lo deseable hubiera sido que estos contratos se hubieran celebrado en tiempo y forma claro. y con el, el, el, pues, el, el, eh, muy, el sí. procedimiento abierto que es el que se tiene que seguir para esta. Bien, de... Ramón, esa es la en crítica. Lugar, esa es la crítica. Lugar, cuando es el propio alcalde quien asume la responsabilidad y dice que un cúmulo de circunstancias nos ha llevado a no poder celebrar. Estas licitaciones y estos contratos en tiempo y forma, lo que hace el equipo de gobierno no es ninguna ley del contrato del sector público, sino haciendo aplicación precisamente de esa ley, es aprobar por la vía de urgencia estos pliegos y estas licitaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden ser aplazables, porque, por ejemplo, si una obra se queda desierta y no empieza la construcción este mes, pues puede empezar dentro de unos meses, pero las fiestas patronales no son aplazables. El 5 de agosto comienza el pregón. Sí. Totalmente de acuerdo. El 13 de, de agosto la NID de la alba. Y el interés social, el interés social, mm. precisamente, de esas fiestas patronales, permite, por la ley 40-2015, yeah. la ley de procedimientos claro. y el régimen jurídico de las administraciones públicas, permite hacer este tipo de, oiga, licitación. Mm. Él sabe perfectamente claro. de lo que estamos hablando? Licitación Le, claro para que celebrar sí. contrato. Claro. Yo contratos. quiero llegar al meollo de la cuestión. ¿Reconoce, Ramón? ...miembro del equipo de gobierno... ...que deberían haberse realizado... ...estos contratos antes... Esa sería lo ideal... ...lo indica, pero, lo indica el alcalde... ...pero la... el alcalde... Eh, ...usted lo ha dicho... Eh, ...que por un cúmulo de circunstancias... ...ahí está el meollo, el cúmulo... ...yo solamente he oído que el mercado... ...está saturado... ¿Sí? ...y que por eso mm, se ha retrasado... ...y se hace por la vía de urgencia... ...esta contratación... ...usted lo ha dicho solo... ...el cúmulo dónde está... Pero mire el cúmulo de circunstancias en la gestión y situaciones sobrevenidas ¿eh? ahora lo que nos lleva es al equipo de gobierno y a toda la administración a volcarnos en sacar las fiestas patronales adelante, vale. si quiere usted del cúmulo de circunstancias podemos hablar en septiembre sin ningún tipo de problema pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? para nosotros lo importante ahora es Son que se van a celebrar las fiestas patronales, no quieren patronales. perder tiempo en cuestionar la gestión de su concejal pero vamos a ver, oiga, aquí no se trata de cuestionar aquí se trata de poner Todos lo mejor de nosotros mismos para que se puedan celebrar las fiestas y en eso estamos trabajando. Oiga, y se van a celebrar las ese, fiestas, pese a que le pese al Partido Popular. No, ese cúmulo, pese ese cúmulo de circunstancias tiene nombre y apellido, se llama Mariola Galeana y está demostrando que está haciendo una nefasta gestión al frente de la Concejalía de Fiestas. Nombre y apellido, la señora Mariola Galeana. Porque, y ahora a, añadiendo las palabras que dice el alcalde. Eh, un mercado masificado, señor alcalde, aún no se ha sacado a licitación. ¿Qué mercado masificado? Pero si aún no se ha puesto a trabajar la concejalía. ¿Cómo sabemos si existe un, un, contrato masif un mercado masificado? Eso yo lo puedo entender si ustedes han hecho eh, el procedimiento abierto y no se ha llegado a, a, a licitar, pero si no se, ha, no se ha sacado ni a licitación... Pero si es que es la inoperancia sí, sí, sí. y la ineptitud puesta en la Concejalía de Fiestas que es la señora Mariola vamos, Galeana. Vamos, responda. Dos vamos. semanas antes, porque al final siempre hay que tirar de política comparada. Uh -huh. dos y, y para eso se gestiona y para eso está al frente de las concejalías. Dos semanas antes de la plantada de la soguera de San Juan en Alicante, un, uno, una serie de artistas no tenían celebrado su contrato programado con el Ayuntamiento de, de Alicante. ¿Y sabe lo que hizo la Junta de Gobierno? Declararlo por vía de urgencia y hacer esos contratos por la vía de urgencia. No pasó nada. Se plantaron las hogueras y se celebraron las hogueras. Es que eso es lo importante. El Partido Popular, que siga con Mariola Galeana, que siga con Carlos González, que siga al final, ya vemos que se ha salido de la moderación. Se ha salido de la moderación y ahora cuando llegue el 5 de agosto y se celebren las fiestas patronales con total normalidad, ¿qué será? ¿Qué será lo próximo? Pues bueno, salimos de empezantes para ver qué es lo próximo. Pediría Ramón, y, y, y se lo digo de verdad, eh, mucho más eh, un debate de, de más altura, ¿no? Y a la hora de decir que se sale de la moderación por criticar un hecho objetivo, una persona, ¿no? los oyentes, los elicitanos, los que están cansados es de, de escuchar, ¿no? ver cómo se crispa, se crispa por simplemente denunciar unos hechos que están encima de la mesa. Y que no solo lo ha dicho el Partido Popular, sino que lo ha dicho el resto de grupos políticos, que lo han dicho los medios de comunicación. Y aquí hay un problema muy grave. Si el Partido Socialista no sabe ver sus problemas, el equipo de gobierno, él Elche aún tiene problemas mucho más graves. Y es que tiene un equipo de gobierno que no es crítico consigo mismo y que no sabe decir, lo hemos hecho mal. Eh, Ramón, ¿cuántos funcionarios han salido de la concejalía de fiestas en, estos, en el último año? ¿Cuántos funcionarios? Sí, han es? pedido el traslado. A mí me cuesta dos funcionarios dos. que han pedido, ¿sí? más Y asesor. de esos dos funcionarios, más el asesor, el asesor también se ha marchado, ¿no? El asesor, sí. Vamos, vale, el, tres. El público y notorio. No, de... no, dos asesores, dos funcionarios, cuatro. Eh, lo que está diciendo Claudio es cierto. <risa> sí, cuatro pero... personas han salido de la Concejalía de Fiestas en el último año. Sí, sí, de esas cuatro personas, ¿tenían responsabilidad a la hora de eh, organizar estos contratos? Sí, son técnicos y asesores de la Concejalía de Fiestas. ...tienen responsabilidad en la organización y en el montaje de las fiestas... ...ni y, que decir tienen... Efectivamente. ...pero fueron, fueron sustituidos... Eh, ...pero no es más lógico pensar que se ha por, llegado a, a, a la vía de urgencia... ...porque los funcionarios se han pero, marchado... ...repito, en lo que está el equipo de gobierno a día de hoy... ...en lo que está el conjunto de la administración a día de hoy... ...es en volcarnos, es en poner todo lo mejor de nosotros mismos... ...para que se celebren las fiestas patronales ya. con total normalidad... Ya habrá tiempo en septiembre de sacar las conclusiones de por qué hemos llegado hasta aquí. Y oiga, autocríticos, sí. Pero la autocrítica la hacemos en primera persona. Yo no voy a hacerle Vete a usted luego, nunca eh. la autocrítica Vete porque luego. los comunistas decían, los comunistas de la, uh -huh. de la, de la transición de, de la Rusia de los Zares a la Revolución Rusa decían que ellos sabían hacer la autocrítica y criticaban al de enfrente. Por lo tanto, la autocrítica que cada uno se ya. haga la que le corresponda y por lo tanto... Usted, usted sabe eh, que vale, entonces dejarán, lo que me está diciendo es que dejarán para después de las fiestas lo que está ocurriendo en la concejalía de fiestas, ¿está ocurriendo es que un problema? En la concejalía de fiestas, oiga, pero es que en cualquier concejalía eh, hay una entrada y salida de funcionarios, en cualquier, en un ayuntamiento, en una organización ¿Sí? donde trabajan 1.800 personas, pues todos los días se producen bajas, todos los días se producen traslados, todos vale. los días se producen movimientos. No podemos dejar para septiembre lo que está ocurriendo en la concejalía de fiestas. La concejalía de fiestas tiene... El personal que tiene en su relación de puestos de trabajo, en su plantilla, y personal que ha pedido el traslado, al día siguiente se le ha sustituido. No hay nada imprescindible en ningún sitio. ni en la concejalía de fiestas, ni en ningún sitio. Eh, personal que pidió en su momento el traslado, se le sustituyó y se siguió. ¿Le, le dieron a usted, a usted, como concejal de Recursos Humanos, las explicaciones? ¿O usted pidió las explicaciones es que de esos funcionarios? Los eh, funcionarios, cuando piden sus traslados, tienen sus mecanismos, eh, ...no tienen por qué dar explicaciones a la hora de... No de, usted, de pedir los ¿no? traslados, por pues, lo tanto... ...dentro de la administración... ...día a día hay decenas de peticiones de traslados de funcionarios... ...y no están obligados a dar explicaciones, por lo tanto... Eh, eh, sigue ni, usted su las, ni usted ha preguntado no, sigue, no. sigue su procedimiento Y vale. son sustituidos al día siguiente por otras personas Vale, eh, también se ha criticado El hecho de que ustedes van a cobrar Algunos conciertos en la Barraca Popular Cuando han sido gratis ¿Era este el año, el momento De poner precios a las entradas, Ramón? Bueno, eh, en la programación Se ha hecho un híbrido Hay conciertos que son gratis Y hay conciertos que, que son una entrada bastante asequible eh, En torno a 20-15 euros Hay que recordar que hay conciertos eh, a día de hoy, podemos ir a Alicante, Murcia o cualquier localidad que cuestan entre 60 y 100 euros. Se ha puesto un precio asequible precisamente porque son artistas de nivel y son artistas que están en los rankings de, de, de los primeros puestos de, de las listas de éxito y las listas de ventas. Por lo tanto, hay actuaciones que son totalmente gratuitas y después de los conciertos la actividad de la barraca será gratuita y hay algunos artistas, como es el caso de Melendi o como es el caso de Loquillo, que sí tiene esa entrada pero a un precio asequible oiga, ahora yo sé que el representante del Partido Popular va a decir es que es la primera vez que se cobra, pero oiga claro, cuando venían artistas o grupos de tercera división pues es normal que no se cobre cuando ellos organizaron las fiestas y trajeron como máximo exponente, con todos mis respetos a David de Prada, pues normal que no se cobre una pues... entrada porque era un artista que acababa de salir, uh -huh. que acababa de grabar su primer disco y se le dio la oportunidad para que en su pueblo, en Elche, pudiera tener uh -huh. ese estreno por todo lo alto y, eso, y no se cobrara la entrada. Pero diga, sí. un, una entrada para ver a Loquillo a 15 euros o a Melendi a 20 euros, creemos que uh -huh. es perfecte, en en perfecte, razonable, perfectamente asumible. En política, el, en política el, el conocimiento de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que puede pasar es fundamental. En Elche ha venido Melendi, en las fiestas, en las barracas, ...y no se ha cobrado absolutamente nada... ...a ningún ilicitano... ...y gobernando el Partido Popular... ...como dice él esto... ...no, no, gobernando el Partido Popular ha venido Belendi... ...y no se ha cobrado nada a los ilicitanos... ...no es el momento... ...es que lo dijimos ayer... ...lo que no podemos estar haciendo... ...es eh, aprobar ayudas... ...y luego una semana... ...que la gente está deseosa... ...de esta semana de fiestas, de desconectar... ...hacer que una familia tenga que pagar entre 60 y 80 euros para asistir a un concierto. Pero claro, si, tiene que, si quiere asistir a dos, se va a multiplicar por dos o tres. Es que esto, es, esto es un hecho. Bueno, ¿Por qué el equipo de gobierno ha tomado esa medida? Ramón, ¿han subi han, están ahora los bonos eh, para el ocio, ¿no? ¿Esos bonos que el gobierno de Pedro Sánchez está repartiendo entre los jóvenes servirían para un concierto de estas características? Pues no lo sabe, No lo no saben. La sabe, que, general, ya no lo sabe. Sabe perfectamente que no, porque es que uh -huh. creo que los bonos es que no están ni en vigor aún. Ah, Por todavía no. Que, hizo el presidente vale. del gobierno, que no llegan no, a tiempo. No están en vigor. Para el eh, de agosto. Entonces, pero mire, es que la programación. Eh, sí. Ramón, la, Ramón, la programación Ramón, es un hecho. Se tiene que pagar 20 euros, 15 euros, 10 euros para determinados eh, artistas. El es, el de agosto, momen, es el momento, el agosto, no. Lo que, agosto, no podemos, lo que no podemos. Sí, es el, sí, una el sí, entrada de agosto, gratuita. Sí. Melendi, sí. una persona que lleva agosto, mucha gente... El 12 de agosto entrada gratuita, el 13 de agosto sí. entrada gratuita, el 14 ¿ustedes? De Juan, Juan Magán, en, por ejemplo, es con 15 euros. O 15 sí. euros. Yo 15 euros, y, sí. Melendi, y Melendi, 20, 20. Y luego otro... otro los gratuitos. son 10 euros. Hmm. Los gratuitos son los no conocidos. Aquí lo que se trata es que Nazi el equipo rubias, de gobierno... El el equipo, las rubias, rubias, Barry Brava. Barry el Brava equipo de gobierno... Live, sí, sí, está muy bien la programación... Lo que está haciendo el equipo de gobierno es hacer negocio con las fiestas de Elche. Bueno, bueno, bueno. Está privatizando las fiestas de Elche, la barraca popular, bueno, para bueno, bueno, bueno, recaudar. Ya. Es que está haciendo negocio ustedes. Porque si no hicieran negocio, ustedes serían gratuitas todas las barracas, todos bueno, los conciertos. No, no nos da tiempo a hablar de más fiestas y eso que nos hemos quedado... Bueno, ya tendremos dentro de 15 días, cuando estemos ya en el, el inicio, veremos qué otros servicios... ...se sacarán mediante la vía de urgencia, porque hay más, ¿no, Ramón? No lo sé. No lo, sabe. Es que vale. no, no lo sé, es que me reafirmo la pregunta... Hay, ¿El hay alumbrado la, público, por la, ejemplo, de fiestas se mal? ha adjudicado? Pues estará... En, no estaba está, en el paquete del pasado viernes. Se está en un procedimiento de adjudicación todos los servicios y todas las infraestructuras o para sea, las fiestas. habrá más, pues tendremos tiempo de hablar de ello... No. Puch vino la pasada semana y esto es importante porque anunció, eh, habló de las conversaciones de futuro. Anunció que se va a firmar el convenio para liquidar la deuda pública. Eh, anunció un nuevo conservatorio de música con la ampliación del plan Edifican. Dijo, y esto nos sorprendió, que la Ronda Sur no se completa porque está caducado un expediente que es el informe favorable de medioambiental. Veremos cómo lo resuelve, y dijo que se van a urbanizar 140.000 metros cuadrados para levantar en el entorno de la feria de IFA, para levantar pues, otro parque para las empresas innovadoras, para atraer empresas innovadoras y también para levantar ese centro de envejecimiento allí, en el entorno, en el entorno ferial. Pero las reivindicaciones fueron, no queremos anuncios, los empresarios, Ramón, le dijeron a Chimo Puig, queremos hechos, realidades, ya, que las inversiones prometidas se cumplan. ¿Qué valoración hace de todos los anuncios que realizó en ese, en ese acto organizado por el Club Información? Pues entendemos que una valoración muy positiva, y no solo de los anuncios, sino también de la gestión realizada hasta ahora, ...hasta el día de hoy en la ciudad de Elche por parte del Consejo... ...cerca de 200 millones de euros invertidos en la ciudad de Elche... ...a lo largo de estos siete años... Eh, en, ...en infraestructuras básicas como la reforma, la modernización... ...la ampliación del Hospital General de Elche... ...en infraestructuras básicas como colegios e institutos... ...con el plan edifican y sobre todo con las ayudas directas... ...que se han hecho a las familias en los tiempos de pandemia... ...en los tiempos de emergencia social... ...no solo de anuncios, sino también de la gestión... ...y en cuanto a los compromisos, hombre... ...pues yo creo que el Partido Popular de Elche... ...tendría que estar satisfecho... ...porque por una vez, sin que sirva de presidente... ...su labor de oposición ha, ha sido fructífera... ...ellos en un pleno extraordinario... ...pidieron un pleno extraordinario... ...y exigieron al presidente del Consejo... ...con el apoyo de toda la corporación... ...el Grupo Socialista, que se hiciera efectivo... ...el, el, el convenio para el pago de la deuda moral que la Generalitat tiene de 42 millones de euros a la ciudad de Elche, por ser la única ciudad de España que tuvo que hacerse cargo de esos terrenos para la construcción de su universidad. El presidente del Consejo dijo que para el mes de septiembre se firmará ese, ese acuerdo, reconociendo una vez más esa deuda moral para Elche. Por lo tanto, entendemos que es positivo. Vale. Igual que es positivo lo que se anuncia para una zona ...degradada una zona sin uso que es en el entorno de IFA... ...esos más de 180 metros cuadrados... ...para un polo de atracción de empresas innovadoras... ...y este centro de envejecimiento... ...que les recuerdo que ha sido eh, promoción... ...que ha sido fruto de la unión de los empresarios de Elche... ...que a través de, de esas inversiones también... Eh, van, a, ...van a hacer posible la realidad de ese polo... Uh -huh. ...de atracción de empresas innovadoras... ...por lo tanto entendemos que positivo... Entendemos que eh, ahora vamos a estar atentos a que se haga efectiva la firma de ese convenio y sobre todo el destino de esos cerca de 43 millones de euros para, para inversiones en la ciudad. Eh, Claudio, el Partido Popular, ¿qué valoración hace de, de ese discurso de Chimopuch? Al final, recogemos como han dicho los, los empresarios, no quieren promesas. Al final quieren hechos y aquí el único hecho es que durante todo este tiempo el socialismo ha hecho de la propaganda su bandera, no de los hechos. Es decir, aquí lo que no puede venir es Chimo Puig eh, diciendo, prometiendo eh, que en 2023 se va a poner en marcha una parte del Learning Factory cuando llevamos siete años que el edificio está ahí, que no han hecho absolutamente nada. No puede venir ahora diciendo de que ojalá, ojalá uh -huh. que lo firme. Que no se sabe si a final de este mes, que queda nada, o en septiembre se firmará el convenio. Que si vamos a, a, a desarrollar como un centro de innovación los alrededores de IFA. Eh, no se puede, porque al final lo único que queda claro es que el señor Chimopuch se está cortando Delche cuando falta un año para las elecciones. Y esto es un hecho y esto es una realidad. Porque a día de hoy no han hecho absolutamente nada de lo prometido, de lo anunciado, a bombo y platillo por parte del señor Chimopuch. Y apoyado por el señor Carlos González. Sin ningún tipo de crítica por no haber hecho absolutamente nada. Porque todo el mundo puede decir que al final el edificio de Correos llevamos ya mucho tiempo en el que se podría haber dado una solución. Ahora viene a prometer que en 2023 se va a poner un funcionario en un, en un despacho a qué Mira, no, si no se sabe no no se no sabe, no, no, lo, lo si no se sabe correo no está no, no está no no, no se años. sabe bueno termine sí, cuando sí, termine. no no no se sabe a, a qué porque no no saben aún qué vamos a hacer eh, con ese edificio entonces al final el Partido Popular lo que quiere oye mire los elicitanos lo que quieren es seriedad y lo que queremos son hechos. Dejen de marear la perdiz, dejen de hacer su juego político a un año de las elecciones, de prometer y poner cosas en el candelero y hechos. Hay, hay algo fundamental, Ramón, y es ese convenio que se va a firmar con el presidente de la Generalitat para reconocer esa deuda que ya está reconocida y para que se liquide. Es fundamental. ¿Qué papel va a jugar el Ayuntamiento? ¿Qué inversiones le va a reclamar a Chimo Puig? Hay que plasmarlo en un documento y hay que plasmarlo sobre todo en el documento más importante que es en los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana. Ese es el documento más importante. Y de ahí que, que el ayuntamiento tenga que tener un papel decisivo a la hora de decidir el destino de esos 43 millones. Por ¿Lo, ¿Lo tanto, tienen pensado? En el momento en que se firme en el, en el convenio el momento, se le va a preguntar, momento, los momento, periodistas le vamos a hacer la pregunta en, al alcalde. En, en, en el momento en el que se firme el alcalde le responderá a qué, irá, a qué inversión irá destinado esos 43 millones de euros, para el, para, sobre todo para que la ciudad siga progresando y siga avanzando, que en siete años ha ido avanzando y ha ido progresando, diga. ...cerca de 200 millones de euros... ...ha invertido el Consejo... ...en la ciudad de Elche... ...en estos siete años... ...pero una diferencia... ...importante y fundamental... ...entre los gobiernos de un color... ...el del Botánico, ...y los gobiernos del Partido Popular... ...una diferencia fundamental... ...oiga, que no se roba... ...oiga, que no se mete... ...la mano en la caja... ...oiga... ...que solo con los ojos de la empresa pública... ...de verdad, de solo, verdad que Ramón ya. Abad... ...de verdad que pues Ramón favor, Abad... Es que ...perteneciente es que pertene es que pertene al Partido no, Socialista... ...el partido condenado no, por el mayor no, caso de corrupción... No, no, ...de toda no Europa... Que sus, ...que sus dirigentes estaban gastando oiga, el dinero... No, es que no ...de los parados, no, de los parados... No en, en, en, oiga, no, no, es, yo no le he interrumpido en su... ...no, es que no le interrumpido... ...pero ha mencionado a la bicha... ...la corrupción ver ...vamos a ver la corrupción... ...una vez que he La corrupción afectado a todos los partidos, oiga, de personas, es que no de le personas. No, no le Claudio, a usted. Vamos a terminar, vamos no a terminar. Venga, es que, termine, es que, es Ramón, que porque va no, es es a a la, la En la democracia, en un debate público, el respeto. El respeto. Yo sé que hay cosas que no le gustan y que cuando en la comunidad valenciana se habla de corrupción asociada al Partido Popular, a ustedes no les gusta, pero oiga, ustedes tienen a escocilleres en la cárcel aún y solo los sobrecostes de la empresa pública de ciencia en qué se ha gastado ustedes el jodesto? dinero el dinero ah, de los parados pero oiga enseguida en en ¿es le, no, le van es que en a favor esta misma democracia está empezando a tener usted, un un usted una favor. actitud infantiloide hoy sí. oiga por favor un poco de en qué se ha gastado los dirigentes de la policía el dinero de los parados se lo digo yo yo le dejo le dejo mi turno para que intervenga le dejo mi turno al representante del Partido Popular para que intervenga pero oiga Un mínimo de respeto. Usted ha hablado y yo no le he interrumpido para nada. Y hay cosas que, por supuesto, no me han gustado lo que ha dicho, pero no le interrumpo. Pero, diga, usted es que no deja ni siquiera intervenir. Un mínimo de educación, un mínimo de respeto. Oiga, no se ponga tan nervioso cuando se hable de la corrupción del Partido Popular. Yo ahora le cedo mi turno porque está claro que no me deja el señor de intervenir, está claro. Yo se, yo se lo... No, se es lo... que, para hablar de corrupción, termine usted lo de la corrupción. Mira, para hablar de corrupción... Todos los partidos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, se tienen que echar un punto en la boca. Te lo digo y se lo digo muy claro, porque han habido personas eh, que se han lucrado de unas siglas y han utilizado unas siglas eh, para llenarse los bolsillos. Y esas personas. Están donde tendrían que estar, en la cárcel. Entonces, que venga aquí una persona del Partido Socialista a dar lecciones al Partido Popular, cuando ellos también tienen personas que han utilizado sus siglas para llenarse los bolsillos, uh -huh. me parece de una bajeza moral vale. absoluta. Vamos a cerrar Porque ya. Porque al final aquí el señor Ramón Abad, como yo, como el resto de, de personas que están aquí en el uh -huh. Ayuntamiento, nos partimos la cara todos los días con nuestros ciudadanos, dando la cara, pisando la calle, ¿eh? para que luego ¿eh? nosotros mismos... Digamos que nuestros partidos son corruptos, cuando los partidos no son corruptos, los que son corruptos son esas personas que se han utilizado los partidos políticos para llenarse los bolsillos y que han dejado de lado el interés general, que es para lo que estamos nosotros aquí, para luchar por nuestros ciudadanos, para luchar por los solicitanos y para que su día a día vaya mejor. Y si no somos capaces de dejar de lado, de dejar de lado, recriminarnos que determinadas personas, no los partidos, que determinadas personas, porque aquí hay que poner nombres y apellidos, vale, han utilizado los partidos, ya, han utilizado clave. los partidos, estamos haciendo un flaco favor, ya. uno, a la confianza de la política y en segundo lugar a la democracia. Eh, Ramón. Eh, vamos a terminar ya el, el debate no hay tiempo para más eh, una última pregunta la casa de la familia de los Ramos debería comprarla el ayuntamiento en el yacimiento de la Alcudia ayer el alcalde no quiso hablar supongo que ustedes ya lo han contemplado el alcalde respondió que sí, esa sí, casa tendría que seguir siendo de interés público por lo tanto de titularía pública sabe usted que la fundación la Alcudia No solo está el Ayuntamiento de Elche, está la Universidad de Alicante sí. y, por lo tanto, hay buena sintonía y conversaciones con la rectora de la Universidad de Alicante para que, a ver si finalmente eh, se puede llegar a un acuerdo con la familia para que siga siendo eh, titularía pública. Eh... Con toda la tranquilidad y con todo el sosiego del mundo, sin ponerme... Ni Bien. un ápice de nerviosismo, pues, de verdad. A, antes, mucha tranquilidad y mucha calma a la hora de... Antes del 5 de agosto, que es el pregón de las fiestas, tenemos el 4, el, el aniversario redondo de la Dama del Che. ¿Qué están preparando, Ramón? La llegada. No, hombre... Qué cínico, Claudio. <risa> Al final, ¿Qué están preparando esa en que la Tanto infantiloide, que no, es no. representante del Partido Popular, que está, está <risa> preparando junto a la sociedad... Eh... Es ironía, es ironía. Ya, hombre, claro. no, Lo que ha no. puesto. es ironía. No, no, <risa> no. Pero al final yo creo que el no la 125 aniversario merece una celebración, este, la dama en o no, sí. y sobre todo hay que pero, reconocer... ¿Pero están preparando algo? Eh, ...una serie de actos conmemorativos de actos. del 125 aniversario. Vale. Yo, eh, vale. Ros, un último apunte con sí. el tema de, de la Alcudia, ¿no? Desde el Partido Popular salimos hace escasos dos meses, ¿no? Diciendo que teníamos que hacer una apuesta fuerte por la Alcudia... ...no podemos seguir porque hemos... ...y hay que reconocerlo, hemos tenido un error como pueblo... ...y ha sido mirar de espaldas a la Alcudia... ...cuando tenemos una joya eh, única a mm. nivel nacional, una joya única. Entonces, eh, el Partido Popular lo tiene de claro, la casa tiene que ser del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que comprarla y tiene que ser de los elicitanos y el ayuntamiento tiene que apostar más fuertemente por invertir en la alcudia, tenemos que igualarnos a la Universidad de Alicante y tenemos que exigir para así poder convertir Elche en ese referente junto con el, con el Museo Arqueológico uh -huh. de, del arte ibero y del resto de piezas que se vayan hallando Pues si les parece, vamos a terminar esta tertulia con las declaraciones del alcalde que hemos puesto desde las 7 de la mañana con esa compra o adquisición de la Casa de los Ramos en pleno corazón del yacimiento arqueológico de la Alcudía. Gracias Ramón Abad, gracias Claudia, Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias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 Cuatro minutos quedan para llegar a las 10 en punto de la mañana y Ciara Martínez vendrá con las noticias y las previsiones para esta jornada de martes. Hay varias eh, previsiones informativas, se las contaremos a las 10 y a la 1 del mediodía. Ahora nos despedimos con Paula Mateus y Rosalén que se han unido para lanzar hace unos meses esta canción, La Hipoteca. Con ella nos vamos, volvemos mañana. Hasta entonces. Nota el paso de los años en su mirada Que antes me decía poco Y ahora está totalmente apagada ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada Qué pena que sea tan falsa Se morirá pecando de inmortal sin disfrutar de las bajadas, perdona vidas frío y superficial y pensar que casi le compro el pack. Quédate tu plan a 40 años. Los mitos me había equivocado debajo de ese pedestal ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de noble corazón, quédate en cola. Pensando que algo platteerde ahí dentro. Adiós, me voy con lo opuesto. Adiós, me quito el sombrero. Yo buscaba un final de cuento, y para cuentos, los suyos. Si respondes sin que nadie pregunte, no eres sincero, eres solo un capullo Que la culpa fue mía o no sé qué cual, buscando dañarme cuando ya da igual, resume de ser tan feliz no vino a hablar, vino a ganar He visto mi vida a su lado y tan solo he pensado menos mal, aburrido negativo Toda esa historia convencional Quedaste tu plan a 40 años Lo admito, me había equivocado Debajo de ese pedestal Ya que nunca te lo has ganado Oh, barbe, de noble coraza Édate con la que te aguante el paraguas Qué pena haber perdido el tiempo Pensando que algo, que a ti dentro